que se le de, de, de, de... teórica, de los, o sea, en, en, eh, aparte de los trabajos que ya estaban publicados, es que recupera algunos textos que solamente se han publicado en internet, que pues ya sabemos que siempre es un poco peligroso, ¿no? porque pueden dispersarse, y sí que yo personalmente he conseguido después de la lectura que es un poco una buena síntesis de lo que es el, el pensamiento más general ¿no? de, de, de, todo, de todo lo que había tratado de las temáticas. ¿no? empezando un poco desde la temática más clásica por lo que más eh, se, le, se le conoce, ¿no? el, el tema de la crítica a la escuela y de su crítica a la, de su propuesta no, su propuesta ¿no? pero eh, su idea de la formación del sujeto a través de la escuela de, de la de del policía de sí mismo pero entortando con lo que eso tiene también de estrategia, para la toma de de estratégica del capitalismo ¿no? y de la formación de los sujetos en general y recogiendo también un poco la otra faceta más más ha también en su obra que es pues, las sus experiencias también con con lo diferente, ¿no? no con lo diverso, sino con lo diferente y con aquellas comunidades, que, o aquellos grupos, o aquellos lugares que sí que eh, existen o se presentan en el mundo de manera que es, es, es exactamente diferente ¿no? a lo que nosotros somos. Además, es interesante también entender el libro como un tránsito. O sea El libro es un tránsito hacia otra obra que se va a publicar dentro de poco con un par de ediciones que estaba en a llamar en la que sí que ya se va a articular, como por así decirlo, la, la crítica más completa ¿no? al, al estado del bienestar. Entonces, yo creo que ese es un poco el interés que puede tener. Yo creo que es un libro interesante para las personas que a lo mejor se aproximan por primera vez a, a su obra y como una especie de compendio o de síntesis. Y, y bueno, tampoco creo que debe decir mucho más. Yo creo que os lo contaré mucho mejor que yo. Bueno, no tengo casi voz. No sé si se me, se me va a escuchar bien. Es que es horrible, ¿eh? No sé, no sé si va a ser mejor o peor. ¿Está bien? Como siempre queda claro, que feo. Como siempre pedí. No soy así, no soy yo, ¿no? ¿Se oye? No soy así. Bueno, como siempre pedí disculpas pero, eh, porque como veréis soy un pésimo, siempre lo digo, pero es verdad y me gusta empezar así, soy un pésimo orador. Eh, soy de Murcia, a la mitad de los fonemas no los pronuncio. Si me pongo nervioso tartamudeo. Así que no ponerme nervioso, por favor. <risa> y si estoy tranquilo, me atropello, porque voy muy rápido. Así que espera un rato de, de tortura. de tortura Pero soy un charlatán. Así que quiero desplegar un movimiento extenso. ¡Atrájate <risa> que... el micro, por <risa> Un movimiento extenso y parte quizá un poco parragoso, con la esperanza de que después haya un debate. me de que haya un debate que es lo que no estoy teniendo en las presentaciones de esta obra. Siempre dicen, bueno, viene un, un texto polémico, eh, va a intentar cuestionar mucha certidumbre, la gente empieza así mirándome con una cara un poco airada, desconfiada. Yo hablo una hora y media, dos horas, o una hora y media, de cuarto, llega al debate y no hay ningún debate. Así que tengo la intención de que hoy haya debate, entonces voy a afilar las palabras más de la cuenta. Eh, voy a procurar insultarme como occidental y de paso, porque no pasa nada, insultaros un poco como compañero de cultura mía ¿no? que es mi, mi estrategia lo que no voy a hacer hoy y nunca he hecho es presentar un libro no hay nada más absurdo que presentar un libro primero porque no existen los libros ya por fortuna, sino los textos o sea, esa idea de libro puede ser el caso de la obra de Kant quizá la obra de Marx hegel que era como una unidad coherente una estructura de contenido recubierta por un significado sin fisuras sin contradicciones sin blanco y por fortuna eso ha pasado a la historia y hacemos textos entonces mi texto está lleno de contradicciones que si quieres contar contradicciones es muy fácil porque mi pensamiento está lleno de contradicciones solo hay pensamiento donde hay contradicciones si hay contradicción, tenemos un esquema lógico-deductivo. Si hay entonces, de. pero si te atreves a, a indagar o defresionar, sin remedio va a ser un texto conflictivo, contradictorio y plural. Y yo estoy muy orgulloso de esas contradicciones. Es un texto lleno de blancos, de espacios en blanco para recibir futuros desarrollo porque está como en tránsito. Yo no creo que un libro responda a un proyecto de investigación. Esa idea escolar de «quiero escribir un libro», Tengo un proyecto, me encierro, me pongo a leer algunas experiencias, me pongo a adquirir y tengo el libro, no es, no es real, no es así. Eh, tenemos nuestras búsquedas en la vida, nuestras lecturas, nuestros azares, nuestra líneas de investigación personal, experiencias, viajes, etcétera, y de vez en cuando, por un azar, cae un libro. Es decir, son textos que están en medio de un proyecto de investigación que durará lo mismo que vivir. De ahí sus contradicciones, sus insuficiencias y sus blancos. De hecho, es una transición hacia el texto de Bardo, que será, si que es Bardo, una crítica global del estado de bienestar, entendido del estado de bienestar como la forma más acabada, la forma suprema del fascismo democrático. Dulce de biatán. Bueno, esto en cuanto, al, en cuanto al texto. En segundo lugar, la persona menos indicada para hablar de un libro es su autor. ¿Qué tiene que ver este libro conmigo? Decir que me expresa sería una ingenuidad. Hace tiempo que sabemos que lo que produce el libro es la lectura. De hecho, cuando yo hablo de este libro, lo he leído, me lo he estudiado y he hecho un texto para hablar de él, un texto sobre este texto, pero es la lectura la que produce el libro. Aquí hay tantos libros como lectores potenciales, y lo mío es sólo una interpretación, y me temo que defectuosa de esta, de esta obra. Dice Mauri Blanchot, en un texto muy bonito, que se llama La ausencia del libro, que el libro, la idea clásica del libro, es de esencia teológica. Leer consistiría en leer el libro, la ausencia del libro. El leer produce. El leer, el leer, produciría el libro. Dice también este hombre. Cuando comenzamos a escribir, o no comenzamos, o no escribimos. Escribir no va junto con comienzo. Y es verdad. Son obras que caen. Un montón de textos en torno a un nódulo, la crítica del occidente, que diseminan por el camino su sentido. No están al final de un proyecto, ni siquiera al principio de otro, ¿no? Siempre en medio. Lo más importante de, un, de una obra es lo que no se lee en ella. A mí me gustan mucho los preámbulos, ¿no? Yo creo que muchas veces lo más interesante de una charla son los preámbulos, digo en serio. Y me gusta demorarme, y, y antes de hablar de fascismo democrático, de estado del bienestar, y de policía de sí mismo, y de las luchas mareadas y todo eso, pues me gusta demorarme en preámbulos. Eh. otro lado de, del libro intenta no ser un texto ni científico ni filosófico, ni poético porque como decía Barter nada más esencial para una sociedad que clasificar su lectura obra de ciencia, nadie la entiende para expertos, obra de filosofía nadie la entiende, para fantasma obra de arte, nadie la entiende para payaso. obra de literatura, todo el mundo la entiende pero está vacía dice Barthes, tenemos que mezclar los registros solo hay una escritura y en esa escritura única se funden las dos, las dos vertientes crítica y poética y aquí hay fragmentos muy pesados científicos, en los que pongo el uniforme de científico y estudio por ejemplo la antropología como un antropólogo, me meto por el medio critico al aire y extrao, al marido sus tesis, sus consecuencias para justificar que la antropología es un saber colonial meramente justificado de nuestra cultura Cambio de uniforme, a veces me pongo el de filósofo y empiezo ahí a criticar el concepto occidental tan tan pectoso, tan mal oriente de la utopía. Eso que llamamos utopía y, y que tan mal huele, ¿no? En un texto que se llama El mal olor de la utopía. ¿eh? A mí cada vez que alguien me habla de la utopía lo miro desde mi y digo, ¿es un cerdo, no? ¿O qué? Es, y es un texto filosófico sobre cómo se forja el concepto occidental de utopía y quién lo esgrime hoy, lo más feos de los humanos. Y hay textos que son poéticos. Hay, por ejemplo, un canto a los rebuscadores de basura. A mí me caen muy bien. Le llamo Ratas Urbanas. Y para mí son gente que se merece de toda la estima. Esa gente que dice, pues yo, por lo que sea, no puedo trabajar como otra. Todo el mundo no está capacitado para ser un esclavo. sabéis, no? Hay gente que sí, gente que sí, que por lo que sea tiene la capacidad de ser un esclavo. Y es un esclavo durante 70 años de su vida. Pues bueno, bien. Pero hay gente que no puede ser un esclavo gente que tiene como una intolerancia genética a trabajar y, y de paso también pues, a, a comprar a comprar, esta manera esta de comprar cosas que pueden ser adquiridas por otras vías robadas quizás, ¿no? gente que tiene también intolerancia a comprar si se puede adquirir por vías integrales gente que no quiere obedecer y vive reciclando y vive creando pequeños de sostenes en la propiedad, pues ¿qué más da? si la propiedad es un robo ¿qué mala que cambie de mano? ¿qué, qué tiene? Sí, y hay un texto sobre ello que es poético. la venganzas de rebucador de basura. Eh, yo preferiría siempre un rebucador de basura a un sindicalista. Aun cuando los dos trabajen por algún tipo de escombro. Y bueno, esto en cuanto al texto. Voy a empezar ya entonces hablando un poco de, de la tesis fundamental y me quiero centrar hoy en dos cuestiones. La cuestión política y la cuestión de la crisis. Y mi punto de vista hoy va a ser argumentar que la izquierda en su conjunto, la mayor parte de la izquierda, los movimientos de izquierda, todos los activistas sociales, educadores sociales, trabajadores sociales, profesores, etcétera toda la gente que disfruta formando corros de hombres y a veces poniéndose a su frente, siempre que hay quien habla de, de, lo, de lo colectivo y de lo comunal, ese que habla luego termina frente de lo colectivo y de lo comunal. Es curioso eso, ¿no? Eh, han caído en el occidente en un estado cínico. Hablo de socialcinismo. Eh, el cinismo de los sociales. Y esto hay que comentarlo con mucha tranquilidad, para que no parezca un panfleto. Y luego, por la crítica del estado del bienestar, como dulce leviatán, como la forma suprema de, de sometimiento del sujeto occidental, que se basa en la figura del policía de sí mismo y en las figuras dulces de autoridad. Entre ellas, ese personaje que yo siempre he detectado, que es profesor de izquierda, el profesor alumnista, el profesor buenrollero, el, el profesor libertario y ese es el objeto de, del texto cadáver Occidente ha muerto <risa> yo creo que ha muerto creo que es un cadáver y que ha muerto en todos sus diferentes planos y de hecho ha muerto de, de, de su propia enfermedad ha muerto de sí mismo dijéramos que ya lleva la, la muerte en sí mismo en sus conceptos de base en los que nos constituye como occidentales estaba inserta la muerte en sus categorías filosóficas, conceptuales, epistemológicas estas categorías las ha globalizado por toda la tierra básicamente y al final han muerto contagiados de contagiados de occidente si esto es muy radical queremos que es un moribundo pero si es un moribundo es hoy un moribundo que mata que está matando a la mismo a la camistán en irak si o bien es un cadáver que yo lo desearía solo que no quedan widget para elaboraarlo o bien es un moribundo que mata y eso cuanto más tarde sea en cadáver va a ser peor para la humanidad en su conjunto porque va a morir matando cada vez en lo artístico. Hace ya mucho tiempo que el arte falleció. Si libros como lo de Argan, Historia del arte moderno, muy bonito, su último capítulo, el punto de desenlace del arte moderno, sería la huelga de los operadores estéticos. Es decir, me voy... Bajo capitalismo, una fase de desprendedor formal, romanticismo, neoplásico... Llegan las vanguardias que quieren cambiar el mundo mediante el arte, una cosa muy bonita, fracasan, porque el mundo no se cambia desde una práctica separada, llegan a las vanguardias que dicen el virus, ¿cómo va a cambiar el mundo pintando cuadros? llega a el promodelismo, cócteles, revivas eh, mezclas, efusiones eh, y llegamos a un punto al final en que los artistas más lúcidos dicen si hacer arte es producir efectos que solo tienen dos finalidades venderse y justificar el poder a mí no me llame artista llámame operador estético y segundo, no esperes que haga mercancías este punto de desenlace es occidental todos los caminos estéticos están agotados la posibilidad de una innovación ni siquiera formal está agotada, todo se ha hecho y lo que es peor las obras están sirviendo meramente para justificar los poderes y en segundo lugar, funcionan como meras mercancías si no quieres crear artilugios mercantiles que justifican el poder deja el arte es la tesis también de Lotterdy en su último artículo sobre el arte dice el ocaso de las obras el arte se despliega en sí mismo, como el texto, el arte está en barbecho. Es el gesto de, del alemán Beuys, cuando antes de dejar el arte hace su última exposición, aparece lleno de plumas, de grasa y de miel, con una liebre muerta en el brazo, y le explica a la liebre muerta sus cuadros. Ese es el destino metafórico del arte. Estos cuadros que nadie entiende, se lo explico a una liebre, a un espectador que está muerto y que tampoco lo va a entender y después de esto, yo que soy un fantasma lleno de miel y de plumas, me voy. Cada vez en el pensamiento. Aquí hay varios capítulos dedicados a un repaso de lo que se llama pensamiento único, occidental. Qué cansancio, del mío todas las corrientes, comunitarismo republicanismo, las teorías de la sociedad civil, que si Barthes que si Habermas, que si Taylor que pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo pero que pérdida de días, de tiempo, de esfuerzo para llegar a una conclusión que me la podía haber ahorrado, ahorrado todo el trabajo que esto que el pensamiento único no existe que lo que existe es un no pensamiento es pensamiento cero, pensamiento ausente pensamiento vacuo desde Habermas hasta Barthes hasta incluso hoy día gente tan respetable antes como Jaraota Tayros, etcétera ahí no hay pensamiento hay una alabanza indefinida del liberalismo un canto una bonificación sin descanso de la democracia y luego como tienen que vivir de ese cuento que eran escuelas y abusan del matiz y de triquiñola de sentido para decir yo soy comunitarista yo soy republicanista yo soy democrático deliberativo eso son en las escuelas publican un montón de libros para pelearse entre ellas y la sexta es esta lo mejor del mundo era sociedad liberal occidental dice Taylor, una comunidad liberal de grandes dimensiones tanto esfuerzo, tanto pensamiento para decir, lo que queremos es que lo nuestro sea global una comunidad liberal de grandes dimensiones o RAS, la sociedad de la gente que coincide con la nuestra no, en el pensamiento desde los años 70-80 prácticamente hay un desierto Yo recuerdo cuando era más joven aquella obra de Teleú, de Foucault, por lo menos, había pensamiento. Aunque fuera disparatado, aunque yo estuviera de acuerdo, había pensamiento. Era gente que decía, yo veo todo aquí, el deseo, tal, temas. Pero hoy día, hace ese de depaso filosófico lo que a es un no pensamiento. En la ciencia aún peor. Desde los 60, por lo menos, hay un malestar en la ciencia. Y son ya los científicos, los especialistas, los que critican sus saberes. No ya un filósofo, como Arcises, que dice... La historia no tiene sentido porque carece de objeto definido en términos conceptuales, no, sino de sociólogos, psicólogos, geógrafos que dicen, mi disciplina es mentira. Y tenemos exponentes esta crítica interna que denuncia su saber neutralizado por el poder a ser parcelado y que solo sirve para justificar la situación. Un saber aplicado como una herramienta. Braustein en, en psicología, dice, la psicología solo sirve para controlar técnicamente el comportamiento de los hombres. Su pretensión de verdad es una mera ideología. Passagio en psiquiatría, Newby en sociología, Habe también en geografía, Gere en antropología, son la revuelta de los especialistas. En cada rama del saber te encuentran unos científicos que dicen lo que yo hago no tiene nada que ver con la verdad, ni con la razón. Tiene mucho que ver con el poder. Y consultir herramientas que convienen a este orden social para reproducirse. Ya sea reformando la psique de las personas, ya sea moderando las ciudades de forma represiva, etcétera Hay una crisis en la ciencia, global, general, y una denuncia de que saber parcelado siempre será insuficiente. Imaginar un tema global, la ciudad, la violencia, la neurosis, a ver cómo lo vemos, sociología, psicología, antropología, etnología, geografía social, geografía física, al final, al parcelar la perspectiva, pierde el objeto lo que tú pierdes el tema en sí de la ciudad porque tú pierdes el tema en sí del carácter de la neurosis, de la violencia porque las perspectivas restringidas sólo rescatarían a los mismo una parcela mínima se pierde el objeto ya lo decía Engels en, en lo iídico sólo tiene sentido un saber unitario un saber unitario, dice él, llamadlo si queréis ciencia del hombre, ciencia de la historia o ciencia de la sociedad pero esta parcelación en disciplinas y disciplinas tiene por objeto neutralizar ...es saber científico... ...acabar con la posibilidad de que sean discursos de verdad... ...cadáveres lo ético... ...entren un poco en tema... ...hubo un tiempo que la gente se engañaba a sí misma... ...hubo un tiempo que existían falsas ideologías... ...alienaciones... ...manipulaciones... ...y ese tiempo era muy bonito... ...muy bonito... ...porque la gente era un poco inocente... ...le habían comido el tarro... ...eran víctimas de la falsa conciencia... ...los medios de comunicación, los poderes... ...qué bien, ¿no?... ...la gente no hace lo que tiene que hacer... ...porque es víctima de esa dominación mental y yo creo que eso ha pasado la historia y ahora estamos en otra problemática no ya de la falsa conciencia, sino del cinismo la gente lo sabe todo la gente lo sabe todo y sigue adelante la gente conoce la infamia de lo que está haciendo conoce la perversión de su puesto de trabajo la contradicciones en la que está sumido el mal empírico que ejerce y sigue adelante y eso ya no es falsa conciencia ni ideología, eso es cinismo y el occidental es un hombre cínico somos cínicos hasta la médula la figura por excelencia del cinismo en ámbito de así antisistema es la del anarcofuncionario un anarquista que sea profesor, por ejemplo sabe lo que es la escuela sabe lo que es el Estado sabe que el Estado es, se supone su enemigo con forma de autoridad si trabaja para él, no se está engañando que otro engaño, ni qué ideología es cínico sabe lo que hace reproducir al Estado y sigue adelante. ¿Por qué? Por el sueldo, por las vacaciones, por los signos de vida burguesa que conlleva su oficio. Eso en la ética. Y una sociedad que se hunde el en el ecimismo es una sociedad cadavérica. Somos una horda de cínico moderno. Cadáveres en la política. Tendremos ya un poco en cuestión. Aquí quiero plantear la cuestión de la reacción entre democracia y fascismo, que ya la planteé en el mismo docilidad, pero la he desarrollado. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Fascismo y democracia. ¿Qué tiene que ver el fascismo con el estado del bienestar? ¿Son lo opuesto? ¿Son lo mismo? En la universidad me enseñaban que eran lo opuesto, que donde hay democracia no hay fascismo. Era la tesis liberal, sectores como Monset. Un sistema democrático, con división de poderes, con elecciones, con una justicia independiente, no es fascismo hay que estar al tanto de los pequeños cabezas rapadas que aparecen por allí controlar aquellos grupúsculos agitar un poco el miedo, mira, mira, que hay cinco nazis en vez de tres. pero fuera de eso, eh, estamos a salvo del fascismo el fascismo fue una cosa histórica, concreta, que pasó en Alemania, en Italia por razones casi endémicas, locales, concretas sociales, económicas, políticas, pero gracias a eso a Dios, la democracia es su, es su puesto y estamos a salvo esta tesis muy bonita, le gustaba mucho a los demócratas y nos hacía pensar de alguna forma que la población, los alemanes, por ejemplo, la población en su conjunto, eran inocentes. Llegaron ahí dos líderes perversos, dos diablos, Hitler y Mussolini, y con su aparato de propaganda, Gebel, etcétera, le comen el tarro a un pueblo que en sí mismo es normal, noble, buena gente. Eso nos gustaba mucho, porque somos inocentes. Ya sabéis que Occidente mantiene la ideología de la víctima infinita. Somos víctimas. Todo lo que nos pasa es por los de arriba. Nosotros somos buenos, somos inocentes. pero lo que nos pasa es por lo de arriba, por los opulentos, por los que quieren el poder, por la burguesía, por la banca, por el sistema. Y dices que es el sistema? ¡Hombre, el sistema es el, el, lo más malo de lo más malo! El sistema somos nosotros. Somos nosotros en cada acto de compra, en cada acto de venta, en cada acto de trabajo, de desear trabajar, en cada acto de obediencia. Somos el sistema. Y combatir el sistema es descodificarte si quieres combatirlo. pero bueno y que los queda la víctima infinita. La culpa la tiene los de arriba. Yo sostengo, hasta el final, que todos somos Bárcenas. Que todos somos Bárcenas. Que la corrupción que ejerce ese hombre a esos niveles no se distingue de la que yo he visto entre mi compañero de trabajo, por ejemplo, al usar el teléfono público del instituto para llamar a su novia o a su novio, a sacar fotocopias gratis para sus oposiciones, a coger el coche eh, público para ir a ver a su, a, a su hijo, es decir, a niveles inferiores, quien no se ha hundido en la corrupción, el fraude y el robo? Al tener menos poder, lo hemos hecho menos. Pero todos somos bárcenas, en mi opinión. Y todos somos el sistema. Creo que me he explotido un poco. Eh, ¿Qué oculta la tesis liberal de fascismo? Una cosa, que Hitler llegó a poder por vía democrática. Así de sencillo. Que Hitler tiene un libro, tiene un programa, que los alemanes lo conocen y que los alemanes lo votan. Oculta que los alemanes quisieron el fascismo. Ya está bien, esto es obvio. Ascendió poder por vía democrática, luego deshizo la democracia, pero estaba en su programa. Luego no es tan distinto una cosa como otra. Llega la tesis masista y es más tranquilizadora. Dicen, no, fascismo y democracia son dos cartas que la burguesía, la oligarquía, pone encima de la mesa según le convenga. En tiempos de crisis, quizás como ahora, crisis, conflictos sociales, nuevas ideologías, movimiento obrero exacerbado cartas fascista Saca las cuerdas. En tiempos de bonanza, en tiempos de crecimiento, cartas democráticas porque las calles se llenan menos de sangre y todo es más apacible y hay mejor y mayor bienestar, carta democrática esta tesis eh, era un poco más lúcida, dice bueno el monstruo está en nosotros mismos, es el sistema el monstruo está en el pasado, está aquí y puede venir mañana pero oculta una cosa y tiende a, a salvar a la clase dominada hay dos clases, ¿vale? dominante y dominada pero la clase dominada no tiene por que ser un ángel ¿no? la clase dominada, los de abajo los explotados, no tienen que ser un ángel y esta teoría viene a decir que fue un complot de la oligarquía de los banqueros con, con, con Hitler, con su aparato para dominar mejor a los de abajo a los dominados llegan estudios terribles de sociología empírica que no son estudios ideológicos que no son teóricos que se dedican a hacer encuestas y a contar lo que pasó y nos demuestran cosas horribles que ahora voy a y que aún me ponen los pelos de punta esto como de Gohagen con un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler Los verdugos voluntarios de Hitler los alemanes que oriente y el holocausto o un texto de Bronling, Gentes de lo más normal que demuestran contexto empírico viendo lo que pasó tal día en tal calle en un cine, un montón de buenos padres de familia están con sus niñitos de repente dicen, vamos a atacar la tienda del judío Jonas y salen todos como locos y atacan la tienda y se lo cargan dice ¿eh? y dicen, pues aquí hay otro tipo hay pobre hay rico hay, hay niños hay padres que llevan un floreo a sus mujeres porque a su cumpleaños y se han cargado al Jonas que sostiene participación de los alemanes corrientes de los alemanes del montón completamente normales en todo lo que desbrozó el camino a Auschwitz y de manera voluntaria generosa, desinteresada esta gente no simpatizaba siempre con la ideología nazi muchos no eran nazis eran apolíticos esta gente no siempre eran funcionarios no siempre le daban obediencia debida no cumplían órdenes eran alemanes corrientes de todos los oficios, de todas las edades y de todos los grupos sociales y esto lo añado yo tan corrientes y normales como nosotros que compartimos con ellos un rasgo un rasgo que nos emana ellos en el consentimiento del horror y en la participación en el horror somos gente extremadamente dóciles yo sostengo que estamos ya en un nuevo fascismo mira la guerra de Afganistán, Irak, Siria y que nosotros lo estamos tolerando por docilidad y sabemos lo que ocurre y que somos corresponsables de esta muerte como los alemanes lo eran de Auschwitz leo después a Anna Haaren, judía judía, que estuvo allí a ver si me da una perspectiva un poco más esperanzadora, y estudia a los jerarcas nazis, estudia a la gente que inventó la cámara de gas estudia esta élite nazi que teóricamente eran bandidos, criminales, perversos en un texto muy bonito, se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la vanidad del mal nos dice, Eichmann fue uno de los que inventó el de transporte hasta Auschwitz, Eichmann no constituía un caso de enajenación en sentido jurídico Eichmann no estaba loco Eichmann tampoco era un, un ejemplo de insania moral Eichmann no era malo precisamente hubo muchos hombres como él y estos hombres no fueron dice Anahare, judía pervertidos ni sádicos no fueron pervertidos ni sádicos sino que fueron y siguen siendo terribles y teoríficamente normales gente normales los carasca nazis eran hombres promedios eran normalmente gente con estudios universitarios gente muy educada las escuelas alemanas eran un ejemplo de escuela moderna, avanzada la cultura clásica alemana era cima de la cultura europea y esta gente era gente instruida eran buenos padres de familia eran buenos vecinos era gente correcta algunos de ellos, añade are eran judíos simplemente eran ciudadanos ejemplares que cumplían con la ley ciudadanos ejemplares o buena gente que cumplían con la ley otro historiador Carrión Castro dice que Irmán, por ejemplo, era un hombre que actuó siempre de forma moral de forma ética él siempre defendió que había actuado siguiendo sus pautas de conciencia, que era un hombre consciente solo que esa moral esa ética había sido diseñada por un Estado Esto ya es más preocupante, decir que eso ni siquiera eran monstruo, pero leo a primo Levy que estuvo allí en los campos de concentración y lo sobrevivió. O sea, que estuvo allí, entre la gente famélica que vemos en las películas, al lado de los que de los funcionarios que había en su torno y dice primo Levy, no encontré allí demonios. No encontré allí demonios, sino funcionarios. Funcionario. Mucho cuidado con este término de esta condición, la condición de funcionarios. Según Jack King, inglés, si hay que buscar un grupo social, un colectivo social, que ha matado, torturado, violado, en nombre de la ley, si hay que buscar un responsable de la violencia en el siglo 20 ese de los funcionarios. Esta gente, alegando obediencia debido a cumplir órdenes, ha secuestrado, matado, torturado, el crimen, la violencia en el siglo 20 se funcionalizó. En, hay que tener eh, estómago para seguir siendo funcionarios lo que tiene que tener es alma. Dice, encontré funcionarios. Eh, dice, seres humanos, medio como cualquier funcionario, medianamente inteligente medianamente malvados. Dice, ¿sabó excepciones? No, eran monstruos. Y esto es llenar de esto. Tenían nuestro mismo rostro. Tenían nuestro mismo rostro. A un lado a otro de los barracones, el mismo rostro, el de los judíos y de los nazis. Eran en su mayoría gente gregaria, Hay un peligro en ser gregarios. Hay un peligro en siempre jugando a los corros y a los grupos humanos. Y es la pérdida de la individualidad, de la capacidad de decir no. Es decir, aunque todo el mundo lo haga, yo no lo hago. Era gente gregaria. Gente que seguía líneas colectivas. Y funcionarios vulgares. que funcionarios era vulgar? Funcionarios vulgares y dirigentes. Unos pocos, dice, eran fanáticos nazis. Unos pocos. Pero la mayoría eran indiferentes. Funcionarios. Eran acualíticos. ¿Eh? A veces algunos tenían miedo al castigo tenían miedo a la sanción administrativa un expediente otros querían hacer barres como no carrera en la administración o eran demasiado obedientes pero eran gente normal ¿no? luego la teoría masista quiere ocultar la responsabilidad de toda la sociedad alemana en su conjunto en lo que ocurrió y de alguna forma no haría siniendo bien ante nuestra responsabilidad actuar en lo que está ocurriendo que es la consolidación del fascismo democrático la teoría radical que ahora que yo me subo viene de los medios filosóficos de Cuella de Frankfurt, teoría francesa autores como Eduardo Subirat que viene a decir que el fascismo el fascismo, si bien de nuevo cuño es el destino de la democracia que estas democracias que disfrutamos y por las que luchamos hasta las más sociales del mundo apuntan por vías nuevas hacia un fascismo también inédito el fascismo y parten de los textos de Foucault un texto pequeño que se llama La cuestión del sujeto, que dice, a fin de cuentas la base conceptual, filosófica del fascismo, el comunismo y el liberalismo es la misma los mismos conceptos están en el subsuelo del fascismo del comunismo y del liberalismo incluso del liberalismo social o socialdemócrata, y añado, incluso del liberalismo socialdemócrata que alienta el al estado del bienestar ¿cuáles son en concreto? Primero, los tres sistemas creen que la verdad es una cosa, y las cosas más tontas, ¿no? Que la verdad es una cosa, una cosa que está ahí. Y luego hay una capa de expertos, una minoría, una élite, que tiene la capacidad de exhumarla, muchas son profesores o expertos en las universidades, exhumarla, colocarla encima de la mesa y difundirla a una humanidad que vive en la oscuridad, en la ignorancia y en la tímida Porque la verdad es una cosa. Hoy sabemos gracias a Dios, pues bueno, gracias al demonio, que la verdad es un conjunto de interpretaciones, que la verdad es una lucha de interpretación y que el poder llamar verdad aquello que lo justifica, que la verdad como cosa eterna y tal no existe. Esto lo viene de Nietzsche, lo sabió Foucault, muchas corrientes de de que la verdad es simplemente una pugna de interpretaciones, no un enunciado que emerge de una vez y ya vale para siempre y para toda la cultura. Ellos creen que la verdad es una cosa y despliegan un anabol de misionerismo social es decir, de educación de las masas misionerismo social a cargo de una élite ilustrada, en el caso fascista, los amigos de Hitler, sus colaboradores en el caso nazi, en el caso comunista los cuadros de partido la vanguardia ilustrada, que sabían lo que tenían que hacer las masa obreras para redimirse y si no lo hacían es que estaban alienadas que fácil, ¿no? pero lo sabían, y en el caso liberal los payasos que salen de nuestras universidades los expertos esta tropa y esta de científicos en los tres casos se considera que los medios justifican los fines, que hay un fin supremo, en los tres casos, un fin supremo. En el caso alemán, la nación aria, eso justifica a Ornid, porque la nación aria es un fin supremo. En el caso comunista, el paraíso comunista. Tenemos que alcanzar ese paraíso, ese reino de la libertad, y eso justifica a la Obulá, Siberia, etcétera En el caso liberal, el Estado de Derecho, qué cosa más absurda, el Estado de Derecho justifica guerras hablamos de guerras humanitarias porque queremos implantar en otros países el Estado de Derecho nuestra democracia y son guerras justas y son guerras humanitarias muere gente pero no importa han muerto libios, no importa van a morir sirios, no importa, ¿por qué? porque lo hacemos el nombre de la democracia y el de Estado de Derecho el fin justifica los medios y la gente lo entiende muy bien muere pero bueno, sí tiene que morir alguien, ¿no? no pasa nada, sale al bosque, da un paseo más que el de omigas solo que las omigas no son tan recibas como los hombres Tercero, utopía eugenista del hombre nuevo. Me pasa como a nuestros educadores, a nuestros profesores, incluso libertarios, no les gustan los hombres como son, no les gustan los niños, no les gustan los adolescentes, piensan que algo va más en ellos, piensan que hay algo que hacer en su conciencia, en su subjetividad, que no son como que tenían que ser, que hay que reformarlos, rehacerlos, que tienen alguna tarda, los hombres viejos no son como tienen que ser. Entonces hace falta una minoría, una casta pedagógica, educativa, para hacerlos otros, por su propio bien. Y de paso por el bien de la sociedad y esta de la humanidad. En el caso nazi, esa utopía eugenista acaba con todos los que no eranarios Gitanos, homosexuales, distintas razas, judíos. En el caso comunista, era perseguir a los que no eran obreros conscientes. Y esto es una patraña inmensa, lo de obreros conscientes. Ya está bien que hablemos de los obreros conscientes, como si hubiera obreros que no son conscientes y alguien determinará, tú eres consciente, tú no eres consciente. Tú, como no va a la huelga, no eres consciente. Yo he con mi padre, lo, lo cuento muchas veces porque mi padre casi nunca me explicó nada en la vida, no tenía cultura al hombre, estaba un poco acomplejado, pero un día me demostró que sí sabía cosas. Le digo, papá, yo por lo que he estudiado, creo que tú estás alienado. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que un obrero, si es un miembro de la clase trabajadora, vote a la derecha? Pedro, mira qué fácil, voy y voto a la derecha es lo más sencillo del mundo yo, que dicen que soy un obrero, voy y voto a la derecha lo que es posible, pero cuál es el problema y por qué estoy alienado hombre, porque tú como trabajador como proletario, que me has llamado? proletario estás insultando la verdad es que sí, pero no, no me refiero a que por tu posición objetiva ante los medios de producción como fuerza de trabajo Estás siendo explotado por la burguesía que acapara a esos de producción y tú perteneces a la categoría social de, de, de, de proletario. ¿Quiere decir que soy un trabajador? Sí. Dice, pues no. No. Yo soy Paco. Pues ahora trabajo, pero quisiera no trabajar. ¿Por qué me llamas miembro de la clase trabajadora? Si mi objetivo siempre era no trabajar. Monté negocios. ¿No te acuerdas que teníamos un cebadero de cerdos que nos arruinamos? Ahí era tú, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿Eh? Y cuando puse puestos de agua que se haría salar, Ahí no era, no era proletario, ¿verdad? Pero pero soy un proletario, o sea, tú me dices que soy proletario, un trabajador, y te olvidas de los cebaderos, de los pozos de agua, del los ambulantes. Y cuando eras joven, que era más magnán que tú, y que intentaba vivir un poco de cuento que era proletario, a mí no me insultes. Yo tengo que trabajar ahora, pero yo no soy un trabajador, no me encierres en el ser de la clase. Soy Paco. Y eso de alienado... Eh, bueno, es lo que he aprendido en la universidad. Dice, o sea, que te mando a la universidad te cuatro o cinco libros, escucha a cuatro o cinco profesores y viene a decirme que yo estoy alienado. Tú, que nunca has trabajado. Tú, que nunca has trabajado en tu vida y no sabes lo que es un trabajador y que te extrañas de que un trabajador vota a la derecha. Tú, que no sabes nada de nosotros, tú estás alienado. Tú estás alienado y te ha mucho daño esos profesores de izquierda rojos y te ha mucho daño los libros que te han leído. Y mi padre tenía razón porque el trabajador es como lo vemos es como lo vemos no hay que insultarlo, decirle que le falta conciencia está alienado, esto le decía muy, muy bonito va a brillar, dice el obrero, el, dice es absurdo pensar que el obrero en realidad es otro y que tenemos que intentar por todos los medios convertirlo en ese otro que no aparece ser pero quiere ser, el obrero está ahí entero en cada instante el obrero es lo que vemos, no está alienado no está manipulado, no está engañado es así, si te gusta bien, si no te gusta bien pero es así, lo tomas o lo dejas si no, si no te sirve para mantener un discurso de la, de la emancipación de la humanidad, búscate otro. Emigrantes, marginales, en mujeres, indígenas, búscate otro, hay mucho Pero no le caigues sobre la espalda una misión que él nunca ha querido, dice López Díaz. Los trabajadores nunca han sido políticos. El trabajador no es tonto. El trabajador sabe que la política es cosa de ambicioso de rico y de señorito El trabajador que quiere sacarle la lengua a la política entera, de todos los signos. ¿Qué manía la de los de la izquierda de decir que no, el trabajador quiere tomar el poder? que yo tomar que poder que yo pegar tiros por ahí por las calles pero Pedro que estás diciendo pero pero qué, qué daños te han hecho en la universidad que tengo que hacer revoluciones manifestantes pero Pedro, de, de, de, de que hablas ay Dios mío me lo veo consciente y en el caso de la democracia lo que llamamos ciudadano ejemplar es decir, un portador abstracto de derechos y deberes, el ciudadano hay que crear el ciudadano como lo que hay por ahí en estas escuelas no son ciudadanos ¿Por no, porque no creen en la democracia tenemos que crear sujetos gracias a asignaturas como ciudadanía ética gracias a muchos profes ilustrados majos, que sean coherentes, responsables y que crean la en la democracia, en la paz en la tolerancia y que voten cada cuatro años como subnormales como, como bobos por lo menos no quiero meterme con nadie, como, como bobos y que crean en Estado de Derecho y que crean en la justicia y para forjar ese ciudadano lo metemos en la escuela porque el ciudadano normal sujeto normal es defectuoso en los tres casos se reifica, se cosifica la población Hitler no ve gente ve razas ve razas. arios, no arios los marxistas no veían tampoco gente veían clases eh, burgués, proletario situación intermedia nosotros no vemos nada los liberales vemos ciudadanos que encima de todo es una abstracción, no vemos nada vemos eh, aquel sujeto que no se cree cuento democrático está sin hacer, hay que rehacerlo vemos nada, ciudadano una abstracción en los tres casos hay una razón histórica universal y una línea de progreso en la que se crece ciegamente, en los tres casos para los nazis el triunfo de la herencia genética hay una raza superior y se va a imponer un fin de la historia para el caso comunista el reino de la libertad poco a poco, por fase, vamos hacia él esclavismo feudalismo, capitalismo comunismo, y es un poco inexorable, y al final la clase obrera va a redimir a la humanidad toda anda que mi padre va a redimir a alguien si no ha redimirse él mismo, el pobre en sus 70 años ¿no? y en el caso liberal el fin de la historia que dicen Bell o Fukuyama, que es la democracia una no vez más cuando la humanidad cansa la democracia y el liberalismo ya no hay ideologías, porque el liberalismo se proclama la enunciación sincera de la verdad, es la no ideología, el liberalismo es la verdad y la democracia es la verdad entonces cuando por fin toda la tierra sea liberal y demócrata se acabó la historia y hacia eso vamos sin remedio en los tres casos se desconsidera el dolor empírico del individuo o sea son insensibles al dolor concreto, carnal del sujeto no cuenta, pues ser cuestión de estadística hoy han muerto menos mujeres que ayer, hoy hay menos niños maltratados, hoy cuestión de estadística pero importan pito, esto de Kant Kant dice la razón con mayúsculas tiene sus fines los fines de la razón que son soberbios y son benefactores para la humanidad pero claro, para que cumpla sus fines a veces, algunos individuos tienen que experimentar el dolor así lo ponen, así lo ponen, tío, tranquilamente y esto hay que consentirlo porque los fines son soberbios de la razón, habrá individuos que sufrirán pero que se jodan le ha tocado, porque la razón tiene sus metas los alemanes tuvieron Auschwitz le importó un pito el dolor de los que morían los soviéticos tuvieron su ocular nosotros tenemos, aguantamos, tenemos nuestras cárceles en los tres casos tenemos un concepto de la naturaleza como algo externo que está fuera de nosotros y que es un objeto objeto de conocimiento y objeto de explotación hay un dualismo, cultura, naturaleza y tenemos que aprovecharlo, en los tres casos cuando la naturaleza no existe y él hablaba con Felipe Mindigra Capoteco la naturaleza existe, Felipe, dice yo no sé lo que es eso Pedro, aquí no hay esa palabra, la naturaleza es lo es y digo pues mira ese árbol, dice yo veo árbol ¿dónde está la naturaleza? Pues mira, mira el río, pues yo veo un río, ¿dónde está la naturaleza? es que la naturaleza no existe existe una unidad, un conjunto, un todo y esta distinción te lleva a explotar ese objeto en, en beneficio de una esquina productivista consumista destructiva la naturaleza, conocerla, investigarla y explotarla en el caso de Onazi, Auschwitz es un ejemplo de empresa modelo, de productivismo integral, de reciclaje. Si hay aquí alguien que quiere ser emprendedor, nuevo emprendedor, tiene que estudiar algo. Nada se desaprovechaba. Y era un ejemplo admirable de organización económica y burocrática. El cabello de los judíos, sus dientes cortizo su grasa hacían jabones, detergentes... Eh, tenía que estar en estos manuales de economía porque es una empresa moderna, un ejemplo de productivismo y luego, más tarde, de consumismo, también. En el caso comunista, lo que se llamó estajanovismo, de estajanol. Tú, obrero consciente, tienes que trabajar no ocho, sino nueve, diez, 11 horas, porque tu causa es la de la humanidad entera. Tienes que sacrificarte por el bien de la humanidad entera. Trabaja, trabaja, trabaja, que eres un obrero consciente. Y en el caso nuestro, la manera de crecimiento. Esta, en caso liberal, la obsesión por el crecimiento, que hemos convertido crecimiento económico en un dios. No hemos actualizado, no crecemos, todo el mundo sufre. Ay, no crecemos, Dios mío, gracias a lo que hemos más daño hacemos que esto es mucho. Porque tenemos esa manera de crecer, crecer, crecer, cuando sabemos que si seguimos así la Tierra no aguanta más. Por pues crecer, crecer, crecer, claro, todos quieren crecer. Queremos que hacer nosotros, quiere que hacer China, Rusia, India, Brasil y la biofera dice, bueno, si seguís creciendo, yo me voy. Yo me voy. Hay a pegar. Porque la supuesta tesis económica mundial no hay ninguna tesis económica mundial. Ahí no ha pasado nada que decadencia de un centro regional, decadencia del área europea, americana y japonesa que ha sido relevada, superada por el área asiática, con China, la India, el asiático, por Rusia, por Brasil y simplemente eso hemos bajado de división, antes éramos los del mundo y ahora estamos en segunda división y ahora los colonizan y aquí no hay ninguna tra tragedia, ya ha pasado muchas veces el imperio español también cayó, Inglaterra fue el ama del mundo y bajó algunos perdaños y ahora nosotros bajamos y punto y habrá potencias que nos van a explotar bueno, ¿y qué? ¿eso es lo que ha pasado? pero el derecho a gente de estos nuevos países ponen peligro la violencia en su conjunto y tienen, se supone, derecho a crecer en los tres casos se utilizan cárceles, escuelas, medios de comunicación en los tres casos hay una policía de discurso, un control de los discursos en los tres casos, dice, ha ah, hay una inscripción del poder en el cuerpo una marca de poder en el cuerpo es decir, para Foucault no hay diferencias importantes a nivel conceptual ...entre los tres, que son tres hijos de la ilustración... ...son tres puntos de llegada de la cultura occidental... ...esta cultura que surge quizás según algunos en Grecia... ...que está tamizada por el cristianismo... ...que se elabora con la ilustración... ...se reforza con el capitalismo... ...tiene tres hermanos, tres, tres excrecencias... ...liberalismo, fascismo y comunismo... ...y se puede pasar de una a otra... ...son hermanos y son hijos de la cultura occidental... Auschwitz es el espejo de nuestra cultura... Auschwitz es la verdad de nuestra democracia Auschwitz es lo que cabe esperar de nosotros y hoy mismo hay muchos Auschwitz regionales sobre el planeta Auschwitz en Etiopía, en Somalia, en Siria Auschwitz es la esencia del occidental Ahora quiero explicar los rasgos que emparentan y, y que hacen diferir el fascismo de la democracia porque este fascismo es de nuevo cuño ¿Qué tiene en común con el antiguo? ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene de diferente? Rasgos en común, primero, expansionismo Ya estamos en la tercera guerra mundial, siempre lo digo y ya la gente ni se extraña, pero lo que me extraña es que no se nombre, ya hace tiempo que estamos en la tercera guerra mundial, o sea, Hitler invade dos países que tiene al lado, Chequia y Bélgica, segunda guerra mundial, nosotros invadimos Afganistán, Irak, luego, luego Siria, Libia, Haití, el África Negra y no estamos en guerra, estamos en guerra mundial y hay un, una potencia que la occidental que la, que la, que la, que la ha puesto en marcha por los mismos intereses que Hitler, para apoderarnos de sus recursos naturales, de sus fuentes de energía, de sus materias estratégicas, por eso, y para imponer nuestra cultura. Ese era algo lo que tenemos en común con el fascismo antiguo, expansionismo sí. militar. Ya lo tenemos en común. Segundo en común, docilidad. Somos dóciles. En el abstracto, había una forma de evitar la guerra de degradidad, si los españoles fueran sujetos, que somos sujetos en sentido segundo, gente amarrada. Si no fuéramos gente amarrada, si fuéramos sujetos, había una forma lógica abstracta de evitar eso. Una huelga general indefinida. Se hace una huelga general indefinida y las tropas o no se van o vuelven. Nadie lo pidió, nadie lo propuso, porque nos conocen. Porque nos conocen. Porque saben que va a ser un fracaso. Porque somos dóciles. Existe la posibilidad lógica de acabar con una matanza, pero este sujeto no la va a utilizar. Estamos amarrados, somos dóciles. Y somos entonces responsables Pero que El occidental tiene las manos manchadas de sangre. Otro rasgo en común. Eh, odiamos la diferencia. Donde vemos lo diferente, queremos aplastarlo, o diluirlo. El fascismo antiguo lo aplasta. El fascismo moderno lo disuelve en diversidad. El fascismo antiguo dice, ¿el judío diferente? ¡Pum! ¡Aswiz! ¿Los homosexuales son diferentes? ¡Pum! ¡Aswiz! Nosotros decimos, ¿los homosexuales son diferentes? Vamos a intentar integrarlo mediante una serie de correcciones legales para que puedan formar parecitas y adoptar niños... Y si tenemos una pareja, esto legítimo, homosexual con niños y se acabó la diferencia. Tiene una pareja diversa, legítimo, legítimo, vale, no pasa nada, pero ya no está el caso del homosexual diferente que decía yo no quiero formar pareja, ni familia, ni veces. Yo le indico otra forma de entender los sentimientos, de entender la lubricidad y el erotismo. Yo soy una opción erótico-sentimental diferente. Porque el otro que acaba, o la otra, que acaban como pareja, de hecho, legalizada, y con un niño, son diversidad. Y en la diversidad no hay peligro, lo hay en la diferencia, han sido integrales. Los gitanos, no nos gustan los gitanos a los occidentales. ¿Con qué derecho un gitano no lleva a su niños a la escuela, donde donde jodemos a los nuestros? ¿Con qué derecho un gitano dice que se quiere ganar la vida de forma autónoma? con artesanía, los cantes, la piromancia, eh, los cestos, cuando nosotros sufrimos en la fábrica y en las minas. ¿Con qué derecho estos tíos van por los caminos y disfrutan del ambiente y de la naturaleza cuando nosotros nos pudrimos en esos pequeños ataúdes con ventanas que llevamos pisos? No nos gusta eso. Entonces empezamos a ayudarlo Con <risa> el discurso multicultural, vamos a ayudar a estos pobres gitanos que son bastante libres. Y conseguimos el gitano actual, que si tú lo ves y tengo un gitano, ¿eh? tiene una pinta gitano, es gitano, pero si este gitano lleva a su niño a la escuela, trabaja ya en la fábrica y tiene su casa, que está domiciliado, es un payo diverso. Está apayunado. <risa> Hemos acabado con la con la diferencia. Hay muchos ejemplos de cómo atacamos la diferencia para integrarla y convertirla en diversidad. Es un rasgo propio del fascismo democrático. Rasgos nuevos, y ya empieza a de estado de bienestar. Primero, al fascismo democrático le gusta más la violencia simbólica que la física. Siempre habrá una porra en alto y un látigo, siempre, y una bayoneta, pero se usa circunstancialmente. Se prefiere la violencia psicológica, lingüística, procedimental, que pasa por los medios de comunicación, por las escuelas, por la familia por los partidos, por los sindicatos, por las organizaciones. Se refiere esa violencia simbólica, psicológica, más difusa. Por eso la represión de los fascistas es muy buena como represión, porque no se ve, no se muestra, pero existe. Siempre me acuerdo de un personaje, de Jeanette Alcamone, que era un criminal honrado. Jeanette es un egipto maldito y le gustaban mucho los criminales. A mí también me gustan. A mí siempre me gustan los criminales. Pero los criminales honrados, es deciros de verdad. y Tú vas a las cárceles y hay un montón de presos que no se han ganado la cárcel, no se la merecen. Están ahí llorando es que no existe la justicia porque yo solo robo una gallina y estoy aquí durmiendo 5 años, y dice vaya, vaya vaya criminal de poca monta, vaya mi etecica de criminal el otro no, fue un de reloj judicial yo no dice nada y esto dice, no, un tío en dice yo, sí, yo delinquí ¿eh? claro que delinquí y yo me he la prisión entonces Alcamone era un preso que se había la prisión matando niños ahí se pasaba él mataba niños yo nunca voy a defender el asesinato de niños tampoco voy a defender que se engendre el niño Simplemente son cosas que pasan. Nacen niños y hay gente que mata niños. No he defendido ninguna de dos cosas. No tengo mucha simpatía por el nacimiento ni por la muerte. al fin de cuentas que toda la especie es la humana a la que menos me interesa. Así que la cuestión demográfica me deja un poco frío. Eh, cuando muere un ciervo me apeno. Cuando muere un hombre digo, Puf, madre mía, si la mayoría son peligrosos. Pues, no. pues Bacamone mataba, mataba niños. Se había ganado a la cárcel y era muy respetado. Y era un tío que mata niños y que lo reconoce aquí por derecho propio y quiere matar a un carcelero. Quiere matar a un carcelero. Había dos casos, por ¿no? ejemplo, el carcelero típico, jadico, que lo insultaba, le escupía la cara y luego un niñito salió de alguna universidad de la tropa psicososiod terapeuta que estaba por allí haciendo el bien a los presos, haciendo de la vida más amable, le pasaba cigarrillo, hacía la vida más digna, que aspiraba a convencerlos de que se en la cárcel, es cierto, que es lo más infame, ¿no? Ha sido un error en tu vida, muchacho pero vas a salir reeducado. Y dices Camones, yo no me equivoco, yo me cago a Jomezuelo. Porque a través de joven la prisión quiere engañarnos. A través de joven la prisión quiere ocultar lo que es. Esta máquina de tortura infernal. Entonces yo me cargo al nuevo sárdico, que me gusta porque dejar las cosas de nudo, es un hijo de puta que trabaja en un centro, hijo de puta, y me cargo a este tontorrón lleno de, de ideología altruista y benefactoras que vas a Cicarrillo, anda, vete, vete a hacer el bien al otro reino. Eso es la violencia simbólica. Segundo grado de el fascismo democrático. Eh, como tiene que figura de autoridad, se dulcifican. Y ya hablamos de, de estado de bienestar, como dulce leviatán. Todo Estado es una forma de opresión. Eso lo sabemos todos. Todo Estado es una forma de coerción. Pero la modalidad más dulce, más suave, más acaramelada, puede ser más efectiva que la dura, que la brutal, que la violenta. Donde hay autoridades, se dulcifican. En las escuelas, por ejemplo, dejamos un lado el profe Calca autoritario, ese que hoy persigue la inspección, porque es anacrónico, porque tiene habitubio en el aula, porque no se hace de querer, intentamos acabar con esa figura del profe autoritario y colocamos un profe libertario, comunista, socialista, alumnista, buenrollero, un profe dulce, que aspira a algo sin un infame, ganarse el reconocimiento y la estima de sus víctimas. La nace de reconocimiento y lástima de sus víctimas. En las cárceles, lo que decía antes, el casetero dulce, en la policía, el policía de proximidad, ese que está ahí para ayudar, que si tú menos más que hay 20 policías en las calles, estoy más tranquilo, más seguro, porque además fíjate, antes la policía de allá a su casa con el mono manchado de sangre, porque lo suyo era pegar hostias, que el curte es un policía de verdad, porque aquí no pega hostias, ahí deja aloplejo, ¿no? Pero bueno, antes iban manchas de sangre y iban manchas de moco No siempre con los niños, en el parque, de ayuda a que están en la calle para que vayan a las escuela Las mujeres se ahorran mucho gente en las casas cuarteles de la Guardia Civil porque ya esas manchas se van antes que la mancha de sangre. Antes eran mancha de sangre y es eso, a veces es eso. Ahora son de moco Un policía de proximidad. Y en la empresa, en vez del típico empresario que expuesta de forma inhumana a trabajador, se busca un empresario cuando hay crecimiento eh, también dulce que le facilita el acceso a la vivienda de forma ventajosa con alguna cooperativa, que le da unos bonos para que viaje a Miami a un coste más bajo y dice el bueno, será un, un explotador, pero mira tú, voy a Miami y tengo una casita, ¿no? Es dulce. Tercer paso, y estamos ya entonces en el corazón del Estado del Bienestar y del fascismo democrático. Se confieren a la víctima, al sujeto dominado, poderes de los no presos. En las cárceles, los módulos de respeto. Hay un módulo de respeto en cada ciudad española. Y funcionan así. Seguro que algunos lo sabéis, ¿no? Tenéis que saberlo, porque a lo mejor acabáis una vez en la cárcel o, en otra, o no voy a acabar nunca en la cárcel. ¿Cómo es posible que no sepáis lo que es un modo de respeto si soy antisistema y un antisistema se puede acabar en la cárcel? ¿Cómo es posible que no haya investigado la cárcel, que puede ser vuestro destino? ¿Es que no soy antisistema? ¿Cómo es posible que haya antisistema en San que siempre lo digo, es que no tenéis que correr por la calle es que tiene ¿es que no ningún peligro es que no siempre vos como si faréis por la playa o tú no eres antisistema es que no hacen un cana está estás seguro que no perseguir un policía con por una porra, va en chancla o vas descalzo antisistema en chancla y antisistema que no saben lo que es, módulo de respeto eh, se dice un conjunto de presos y se les selecciona sois los mejores dice la institución habéis demostrado que os merecéis nuestro respeto son los peores, chivatos, delatores pelotas, son los peores pero bueno, sois los mejores y como si los mejores, nos metemos en un módulo especial donde vaya a autogestionar, que palabra más bonita autogestionar la experiencia vosotros vais a estar solos, sin funcionarios de prisiones y todos los problemas que haya en el módulo se van a resolver de forma dialogada y llegado el caso por una asamblea, otra palabra muy bonita una asamblea una escuela libre en la cárcel, fin de cuentas. estar en modo de respeto. A cambio de aceptar eso, que les gusta mucho, salen en la radio, tenían un programa en la sed, y salen hablando al lado de los carceleros, son amigos. El compañero funcionario es y es preso. Tienen revistas especiales, tienen revistas, tienen serie de privilegios penales, tienen más talleres y están en el modo de respeto. El preso ejerce de autocarcelero. Eso es el modo de respeto. En las escuelas, Tenemos el engendro de la escuela progresista de la escuela libertaria. Esto es una clave, esto es un cáncer. No hay provincia de España que no conozca experiencia de escuela libertaria no, hay, no, no se va a detener. Yo llevo ya, no sé, 15 años hablando contra ella y cuanto más hablo, más escuelas libertarias hay. <risa> Otra gente ha publicado el libro panfletos antipedagógico antipedagogía y cuanto más habla, ya tenemos que callar el descampo de la escuela porque solo sirve para reproducirla, no hay una en cada, en cada comunidad se, además se celebra, se celebra la Fundación de la Escuela Libertaria ¿Qué ocurre en ella? que el alumno ejerce de autoprofesor son clases particip activas, participativas y tú adhicas en poder dice Ven, venid aquí mis pequeños, yo os he liberado aquí no hay autoridad somos libertarios aquí hay respeto y vosotros vais a, otra vez, autogestionar la experiencia si hay algún problema hacemos asamblea qué bonito una asamblea donde hay adultos y niños, que verdad y transparencia de la asamblea donde hay un adulto y un niño, yo lo no soy porque lo he ejercido, muchas veces y era libertario también cuando la clase ¿no? de forma asamblearia y vosotros mismos que hay los temas Partici fase participativa, activa coloquio, seminario, salimos mucho del aula, pero hay un horario y hay un aula y tenéis que entrar y sigue siendo un prisionero a tiempo parcial pero esto es un antro libertario y te ha la libertad. El alumno ejerce de auto-profesor, yo lo aplicaba en mis aula y, y os puedo contar que eso es vil, o sea, que en una escuela libertaria se pierde el alma, las cosas que yo he hecho para mantener el orden en una escuela libertaria, en, una, en un trabajo libertario es abominable. Un chiquillo me revienta la clase, el chiquillo es amigo mío, Nico, Su, padre, su abuelo era de la CNT, llévala en la camiseta, así en mi colega el cabrón, pero me revienta la casa, es una casa libertaria. Y digo, hostia, Nico, ¿pero por qué hace eso? Dice, tú eres un profesor y hay que empezar por el elabón débil de la cadena. Y <risa> digo, <risa> Nico, me cago en hostia, pues te vienes conmigo en el coche, el elabón débil de la cadena. Y digo, bueno, compañero, te doy problema, ¿no? Porque Nico está tirando cosas de la pizarra y, y me ha dado, ¿eh? me ha dado una cabeza. Tiene punterías de desgracia, parece un mono, es que eh, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer una asamblea para acabar con el problema de orden y vosotros veis la manera de que todo se resuelva. Yo no voy a acusar a Nico, yo soy anti-autoritario. Yo no voy a castigar a Nico, yo no voy a, a, Nico, no voy a el poder, hacerle extranjero. Pues se reúnen, se vota, se discute y que echen de clase, que lo pongan alguna artidada de afecto, de simpatía durante una hora y problema resuelto. Y esto es fácil, esto es pe con fallo al parte el tercero C ha decidido expulsar a Nico de clase porque le tiraba hasta pasar cosas y con una cosa le dio en la cabeza, cerca del ojo de lo que cuesta es que el profesor antietuditario, él, ha votado en contra yo siempre votaba en contra de todos los castigos que por fortuna salían adelante el día el día en que un alumno en una aula libertaria se autosuspenda Estamos ya en el fascismo democrático. El día que él hace tanta civilidad, razonabilidad, educación, sinceridad, eh, responsabilidad contigo mismo, diga a un chiquillo, hostia, este trimestre no he alcanzado los objetivos pedagógicos. No he alcanzado el nivel mínimo exigible. Me voy a poner un 3 y he visto gente que se ha puesto así ese día que, que, que consigamos eso que es lo más democrático y libertario del mundo un ejercicio de autocalificación libre y soberana estamos ya en el, en el fascismo democrático en la empresa, el modelo japonés de darle acciones a los obreros darle acciones a los obreros para que digan, trabaja tío, que mira que si trabajan más, contestamos mejor en bolsa mira, mira, que, que estamos así trabajando mucho más y somos mejores obreros, este medio yo dono por lo menos dos euros y medio, venga, venga. Convertir un poco la empresa en una familia y convertir al obrero en auto, eh, sí, en auto patrón de alguna forma, ¿no? En la policía, el ejemplo este de, de la colaboración ciudadana con la policía, que lo convierte a todos en policía de, de nuestros compañeros, eso también es muy bonito. Es el modelo de niño que dice, señor comisario, venga corriendo que mi hermano se invierte una cosa blanca con las narices y el cabrón no me quiere dar. O, o venga, estoy corriendo que mi padre ha ido con un caset, un aparato de música, un televisor y no parece nuevo. Eso es escuchoso, ¿verdad, señor comisario? Eso es. La colaboración ciudadana con la policía. Todos somos policías que nosotros mismos. La figura así del policía de sí mismo, que se da en las cárceles, en las escuelas, con la policía y en las empresas, termina creando esta figura que Cabo Ortega y López Petit sintetizan en el modelo del autobús, una metáfora que cuento mucho porque es muy esclarecedora. Hubo un tiempo que tú subías a un autobús y un revisor picaba los billetes. Dicen ellos, uno vigila a todos, autoridad clásica, uno lo controla a todos, el maestro califica a todo el mundo. Pasan los años y ponen una máquina y tú picas el billete porque todos te ven. <risa> todos califican a uno todos vigilan a uno, los compañeros determinan la nota del alumno lo peor, lo terrible, lo tétrico en el demofagismo, es que me lleva un punto en el que tú subes a un autobús no hay nadie mirándote y picas el billete uno se vigila a sí mismo policía de sí mismo el alumno que se localifica, que se rodea a las clases yo siempre defenderé a los profesores de derecha los que son coherentes son de una pieza un tío que dice, yo creo en la autoridad yo creo en la disciplina y en el respeto a los mayores y lo impone digo, hostia, qué tío, 40". pero cuando viene uno de izquierda y dice, yo creo en la autonomía del individuo, en la libertad pero que no se vaya del aula en la capacidad crítica, pero a ver si discurco mis ideas y luego empieza a ejercer la teoría del poder ahí veo veo de nuevo cinismo ¿no? y las clases participativas son una lacra, porque las clases magistrales eran más sanas para los sujetos esa clase que llevaba un payaso empezara a hablarte en mí nada allí tú estaba allí escribiendo el apunte con tu cabeza en otra parte y tu mano autónoma el mano seguía er, er, era y todo hora a ver y yo con tu cabeza pensando en amigas no amigas qué qué placer de clase qué gusto qué, qué autonomía mental eso es lo que autonomía yo pensaba en lo que quería pues ahora ya no puede ahora las casas son activas y dicen participa, que opinas, cologe, seminario, tanto una clase ya no pueden ni ser es el mínimo objeto de que consiste en evadirte de, de esa cháchara profesoral ese es el gran avance de las casas participativas convertir al alumno en un otro profesor, en un policía sí este fascismo democrático fue el propio de sociedades muy civilizadas el hombre civilizado es el hombre especialista en autoreprimirse el hombre civilizado ya no dice lo que piensa si es indecoroso ya no dice lo que siente, si está mal visto socialmente y prácticamente eh, ya es incapaz de afirmar y de negar, de decir, no, sí, incapaz de amar y de odiar, porque qué de mal odiar ¿Por, ¿por qué no podemos odiar aquello que merece ser odiado? te odio, ¿por qué no podemos hacer eso? no, vamos todos a amarnos, el hombre civilizado de tanta civilización, de tanta autorrepresión es ya incapaz de la blasfemia o de la pregaria, ni reza, ni se gaga en Dios ni reza, es que... Es un ser inerte, casi vegetal, eh, eh, moderado, amortiguado, que está siempre lejos de la no dicen ni que sí ni que no. Eh, sí, pero no, pero... Es decir, no, y te odio, se ha perdido. La capacidad de odiar lo odiable se ha perdido, y eso es muy triste. Yo siempre haré una reivindicación y una defensa de odio inteligente, del, del odio coherente y odio consciente. Hay personas, figuras, posiciones que son dignas de odiar. Yo, creo, yo creo, considero que sí, y, y a mí me gusta mucho odiar. Yo me defino como un gran odiador. El día que no tenga nada que odiar, será difícil sobrevivir. Estos serían cosas de fascismo democrático. La forma que le corresponde, eh, más depurada, es el estado del bienestar. Eh, ¿qué, tenemos? ¿Qué hay en contra del estado del bienestar? Unas cuantas cosas muy lógicas, que se sabían desde hace, hace tiempo ya Tanto desde de las dos doctrinas el marxismo como el siempre se dijo que un Estado blando, que un Estado que diera caramelo a los trabajadores era la forma más perversa de dominio. Este eso está stasis de ahí, los textos están en Bakuni, está en Kroposki. El Estado siempre va a darle un, un caramelo a, al trabajador para hacerse soportable. El Estado siempre va a querer asumir papel de un padre, para que el obrero lo vea como un bienhechor universal y se olvide de que está reproduciendo una estructura social, de que es una herramienta de una determinada clase. O sea, desde el anarquismo originario no se puede defender el estado del bienestar. Se puede desde el liberalismo, se puede desde la socialdemocracia, se puede y se hace. Desde el anarquismo originario no tiene admisión ningún tipo de estado, ni siquiera en su versión dulce. Ni siquiera desde el marxismo, tipo Lenin, por ejemplo, tipo Azusa, tiene que haber el estado del bienestar, que sigue viendo el estado un instrumento de una clase contra otra. Eh, las críticas más certeras quizás son las de Iris, que decidió un tiempo en que el individuo y la comunidad eran capaces de satisfacer sus necesidades, por ellos mismos. Empezaron a, a pedírselo al Estado, abandonaron esta sana costumbre y hoy día se ha creado una toxicomanía de la protección estatal. Dice Ili, todos tenemos necesidades reales, que antes tu comunidad te satisfacía, o tú mismo, pero se las pedimos al Estado y lo que te da es otra cosa distinta que te obliga a consumirla Pon este ejemplo. Todos queremos cuidar la salud, como no. Antes se cuidaba con medicina natural, saberes comunitarios y con autogestión de la salud, que decían analgistas. Hoy se lo pedimos al Estado y te da hospitales y medicinas que te envenenan con fármacos de síntesis. Todos queremos seguridad en la comunidad, como no. Antes la gente se defendía por sí misma, con un cuchillo al cinto o por la misma comunidad que velaba por la paz y por el orden entre ellos. Hoy se lo pedimos al Estado y te da policía que te hace la vida muy insegura. Todos queremos que no invadan a nuestro país. Se lo pedimos al Estado y te dan ejércitos que invaden otros países. Todos queremos movernos, ya que tenemos un cuerpo, aunque yo pienso que el occidental no tiene un cuerpo, que es una mentirigía. Pero bueno, todos queremos usar este cuerpo y movernos. Se lo pedimos al Estado y le dan un sistema de transporte públicos para que no nos movamos. Todo lleno de ascensores, etcétera, para que no nos movamos. Para que seamos casi una, una generación de minusválidos físicos. Todos queremos aprender. Tradicionalmente, el sujeto aprendía solo en la familia o en la comunidad. Se lo pedíamos al Estado y no dan escuelas en las que se termina la, la curiosidad intelectual y el deseo de aprender de los niños. Así a todos los niveles. Dice Eili, el estado del bienestar crea impotencia psicológica. El estado de bienestar acaba con el individuo y la comunidad como agentes de autoorganización y auto -defensa. Y esto es verdad. Allí donde el Estado no llega, Ayuda en el Estado más débil, subsisten formas de ayuda mutua que satisfacen esas necesidades. Subsisten entre grupos nómadas, subsisten en comunidades indígenas, subsisten en entorno rural marginal. Donde no llega el Estado, el individuo de la comunidad es más fuerte y existe una autoorganización. Y sus necesidades son satisfechas de forma autónoma. Ahora somos todos unos toxicómanos del Estado del Bienestar. Somos tan conscientes que creemos que luchamos cuando pedimos que este dulce leviatán no se vaya. Es muy simpático que nos enfrentemos a la policía de, pidiendo, defendiendo la coerción propia del Estado del Bienestar, la coerción neofascista. Es, es bastante simpático. Siempre cuento un ejemplo sobre Seca, donde vivo yo, donde el Estado apenas llega. Hubo un incendio, la gente de Seca perdió sus casa ¿Qué hizo? No dijo, estado de bienestar, ven aquí y dame tienda de campaña, estado de bienestar, dame nuevas viviendas, estado de bienestar, dame subsidio No, dijo, estado, quédate ahí, por favor. Fueron a hablar con los vecinos de Mar del dijeron, compañero, no vamos a quedar en casa, vamos a estar viviendo aquí un tiempo. Y dijeron, esto no, voy a estar aquí y además os vamos a ayudar a hacer otras casa A partir de ahí se ha creado entre las dos comunidades un vínculo de ayuda mutua que sigue hasta hoy. Todos los años, nosotros los de Seiga, que pues somos nueve, vamos a hacer la vendimia más del horno ayudarles todos los años, en recuerdo de hacer gesto de ayuda. Cuando pasa algo en uno o dos pueblos, la otra comunidad viene a superar el problema. No fue lo que pasa en Borja, cuando el terremoto Los que estaban ya eran ya toxicómanos del Estado de Bienestar. Se dedicaban a llorar, a llorar, a llorar y a pedir esa ayuda. Pero es verdad que el Estado de Bienestar, la burocracia de bienestar social, han hecho un gran daño a la comunidad y al sujeto occidental un gran daño Y es muy bonito luchar por su restauración. Un ejemplo nítido de conflictividad conservadora. Conflictividad restauradora Yo digo mareo de la lucha. Lucha mareada. Y ahora paso a la crítica de los sociales. No sé si os caen bien la gente que se dedica a la actividad social. No sé si tenéis amigos que son que se ocupan, son trabajadores sociales, educadores sociales, profesores, psicólogos sociales. Hay, hay muchas, sabéis que hay muchos ¿no? Yo sostengo que padecen una enfermedad profesional que llamo síndrome de Viriliana. Me vas la película de Buñuel. ¿Habéis visto Viriliana de Buñuel? Esa monja novia tonta que necesita, para poder ganarse el cielo de los cristianos, encontrar todos los días algún tuyido, algún mendigo, algún pobre, acogerlo llevarlo a su casa, ponerlo a cultivar un huerto y así sentirse muy bien. Y, y ganarse el cielo de los cristianos no, esto, este síndrome tan extraño esta necesidad, este deseo de encontrar un otro vulnerable precarizado, victimizado para ganarte algún tipo de recompensa moral y decir que bajo soy, ha pasado a la izquierda ha pasado a, a todo el campos de trabajo social en la izquierda y se distingue así, tiene estos pasos si no me he perdido primero comiseración social o socioétnica, es decir hay un otro que te da pena te da pena me das pena, me grito me das pena, inmigrante me da pena, mujer maltratada me das pena, pobre segundo, declaración de simpatía me caes bien o sea que te doy pena y te caigo bien porque me caes bien me caes bien marginal, me caes bien pobre me caes bien, me caes bien, me caes bien. tercero, disposición auxiliadora interesada, te voy a ayudar Hay otros que dicen, mira, que te dé pena es humillante, que te dé pena es humillante porque tú sí que me das pena, pero bueno, que te dé pena, que me quieras ayudar es asunto tuyo, bueno, que, me, que sienta con mi simpatía es asunto tuyo, pero que me quieras ayudar, no, por favor, de ahí la canción gurú de la polla récord, que es pura filosofía, has venido a salvarme ¿no? de la otra parte del mundo. Me traes la salvación, pero eso es por tu cuenta y digo, ¿qué cojones te han mandado? Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo, solo pretendes cobrar. ¡Gurú! Pero bueno, vamos a ayudarle. Por la fuerza y apunta a la victoria, si es preciso. Cuarto, acción moral o psicológica. Te ganas tu cielo. ¿Qué majo debo ser? ¿Qué tío más solidario, más comprometido, si soy capaz de hacer esto por los inmigrantes? qué majo, qué rojo, qué progresista qué libertario debo ser si soy capaz de hacer esto con los niños de la calle te ganas tu cielo lo peor, punto quinto siempre hay un rédito económico y o político y o cultural, siempre hay una aproximación carroñera, propia de buitre, de buitres a la lucha del otro es que la organización tiene que sustentarse es que tenemos unos gasto es que tampoco somos monjas de la calidad es que hay una infraestructura que organizar y los ejemplos son, son, son muchos siempre que se quiere ayudar a un otro hay un traslase de, de capital que acaba en manos de que quiere ayudar yo lo he visto para el caso indígena se puso de moda el caso indígena a partir de lo de Chiapas, ¿no? mira los indígenas como luchan contra el capitalismo como son anarxistas o anarxistas como tienen propiedad comunal, comunero, etcétera vamos a ayudarle llegamos y a ayudarle y a poco tiempo ver en nuestros nuestro supermercado eh, productos como la quinoa semillas centrales plantas medicinales procedimientos curativos se ha dado se ha dado una agrofarmacopiratería con buena prensa desde la izquierda y un montón de cerebro de izquierda van a, so a sostener ese negocio y pagan orgulloos porque es muy sana la quinoa o es muy sana una droga que era de los indígenas de la amazonas etcétera para sustentar y mantener ese robo esa agrofarmacopiratería semillas centrales principios curativos plantas curativas que son patentadas por nuestro laboratorio procedimientos como el baño ritual, el temazcal, alguna droga, una o vendemos su música. Vamos a a la Amazonas, lo grabamos, vamos a querer ayudar a los indígenas en la Amazonas, lo grabamos y lo vendemos, y nos quedemos con los beneficios de esa música de la Amazonas adulterada. Como esa música indígena no nos gusta, no es occidental, le ponemos toques jazz, pop, rock y se vende más. Otro ejemplo de cómo lo diferente se convierte en diverso. Yo he estado en Oaxaca y la música de los zapotecos, eso no parece música. Hay un tío durante horas, durante horas. Pues bien, si lo coges y le pone ahí un toque de jam, poco po, po, un toque porro, pues ya te gusta más y es música que viene a la zona, que se va India y se vende. Hay siempre un uso económico, una explotación económica. Lo más importante, el occidental no es un tipo que vaya a ayudar al otro y diga, aquí me tiene?, voy a un arte, pígame algo. No, ojalá fuéramos así, no hagamos así. Decimos, voy a ayudarte, pero eso que haces no podría hacerse de otra manera. Hay una voluntad siempre de reconducir, reconstruir, eh, rectificar la praxis del otro. Somos capaces de decirnos, yo me sumo a tu causa y simplemente te ayudo. Queremos juzgarla, examinarla, reorientarla y aprovecharlo de ella. Esto lo han denunciado las mujeres, por ejemplo, las mujeres feministas islámicas. Dicen, muchas mujeres de feministas, vienen aquí... Dicen que ayudarnos, pero nos dicen cómo tenemos que luchar contra nuestros hombres. Y no lo admitimos. Porque ese talibán, que es un talibán, en mi padre, en mi marido y en mi hijo. Y la lucha contra él, por reformarlo, hacerlo entre lo que sea, la tenemos que hacer nosotras. A nuestro ritmo y dentro de nuestra cultura, con nuestro concepto. A ver si con la excusa de ayudarme me quiere occidentalizar. A ver si me quiere quitar primero el velo Luego me quiere quitar la chaqueta, el pantalón, las bradas, el sujetador, para que sea nudista como tú. Quiere nudista y parece que a los hombres occidentales les gusta que lo sea. Como a mi hombre talibán le gusta que tapar, vaya a vaya a conquista. En el caso indígena, el descarado. Han llegado al partido de izquierda a los resguardos, a buscar líderes, diputados, candidatos, votos ha habido siempre una posición carroñera a todas las causas de los otros siempre el Occidente ha ido para dirigir transformar y modificar ese es el síndrome de Virilán en la política siempre el otro es un colectivo vulnerable, becario, victimizado y siempre el que ayuda suele ser eh, alguien de esta burocracia de la libertad o sea, un sociólogo, un terapeuta, un psicólogo, un trabajador social un activista, o elegente o eh, excepciones de la unidad humanitaria, etc. ¿no? síndrome de Virilán en la política socialismo lo que yo sostengo tengo que esta gente sabe lo que hace es ir adelante cuando yo he visto a la gente de Hábitats para la Humanidad acercarse a los poblados viviendistas y con la excusa de ayudarlos, sacar un ritmo económico porque comían y dormían en el Egipto y hasta querían comer con los indígenas con esta gente que les pagara la comida y cuando veían cómo intentaban organizarle la vida a cambio de construir la vivienda estaba claro que había este, este cinismo, de que no vas a ayudar vas a contaminar, a reclutar a colonizar Este socialismo acompaña de, de una pérdida de sujetos en el Occidente. Ya, ya te miras cuento porque lo he terminado mucho. Nosotros nos hemos quedado sin sujeto revolucionario Tenemos un reato muy bonito que es la emancipación, la liberación, por el cual hemos matado mucho. Se supone que el trabajador iba a hacerlo, el poletariado, pero ya vemos que el poletariado no lo va a hacer. Vemos al trabajador real real y vemos que no va a hacer ninguna revolución ni ningún cambio. Pero le gusta pensar que hay un cambio que hacer. Buscamos un sujeto. Decimos a los estudiantes... El trabajador no, los estudiantes sí. Mira, tú, mayo 68. El estudiante no existe. El estudiante es un recorrido. Es un niño que luego termina siendo un patrón, el trabajador, funcionario, y en ese recorrido pues puede pegar muchos gritos. Pero normalmente cuando acaba el recorrido está en otra posición. Los estudiantes no son siquiera el sujeto. Y los estudiantes ya no lucha por cambiar el mundo. lucha por tener subtítulos en la realidad. Los estudiante en su mayoría, no lucha por cambiar el mundo. Decimos el subconsciente. Eso sí, el subconsciente. Textos como lo de pero que redujo a Tariy el subconsciente, que está reprimido, si no seguimos que el subconsciente fluya, que el deseo se libere, que invale al campo social, algo cambiará sin duda. Porque está la razón como policía reprimiéndolo. Llega el psicoanálisis, ritmo el subconsciente, miramos lo que hay dentro y decimos, qué cosa más triste, más patética. Vaya mierda de subconsciente. Quiero tener una casa muy grande, que bien, que bien. Quiero un coche muy gigante, muy bien. Quiero hacer amor con todos los hombres, mujeres, transgénero, lo que sean de mi comunidad. Muy bien, que qué cansancio. Quiero quiero matar a mi padre, bueno, matar a alguien que lo vaya subconsciente. Entonces decimos, vamos a cerrar el cajón exacto de del subconsciente. Vamos a cerrar. Y vamos a decir, eh, policía de razón, sí, que arriba, anda, que esto huele mal. No, el subconsciente no nos va a salvar. Dijimos, los marginales, los marginados quieren integrarse. La verdad es que quieren integrarse, no quieren cambiar el mundo. Dijimos, las mujeres. Porque la mujer, como mujer, estamos cerca de la tierra. Puede ser madre, es más sensible y es la mitad de la población. Las mujeres son un factor de cambio, las mujeres pueden cambiar el mundo. Hay quien sostiene que Margele Stachel es una mujer. Pero luego hay mujeres que nos dicen algo más serio. Nos dicen, oye, no me agotes con fantasía masculina. ¿Cómo? Si sí, que ese relato tuyo de la emancipación puede ser masculino. Porque eso creo que viene de Basch, Engel, Bakunin, Propotkin, todos hombres. Deja que la mujer construya su discurso. Deja que la mujer determine por sí misma su discurso, su lucha, su causa, que va a ser plural, contradictoria, conflictiva y diversa. No hable por mí, hombre. Y dice, caiga, vale, vale. Pero la mujer no nos va a salvar. Los pueblos del sur. Los pueblos del sur, decía Fanon, los condenados de la tierra nos van a salvar, que no, que se desarrollan y tienen aquí sus fábrica Los pueblos de sur no quieren colonizar, quieren crecer como nosotros y se de la tierra. No nos van a salvar los pueblos de sur, se acabó, es sueño, no nos van a salvar. Los desempleados quieren trabajar. Sí, sí. Lo que quiere es conseguir un puesto de trabajo, si sí, la gente está pidiendo trabajo. Trabajo, vivienda, futuro. Quiero vindicación más radical y más progresiva. Quiero ser un esclavo. Quiero tener un pequeño ataúd con ventana donde pudrirme. Y quiero éxito en la vida. ¿Qué reivindicación más radical? No, los desempleados quieren trabajar. Dice Agamben, la duda vida, la vida duda de los sin papeles. Quieren papeles y ser vida vestida. Dice eh, Foucault, es un está fragmentado, diseminado. Donde hay un poder, hay una resistencia. Tú mira cómo lucha los enfermos contra los doctores, lo hijos contra los padres, las mujeres contra los hombres, los alumnos contra los profesores. Hay, hay una lucha constante. Es un sujeto fragmentado. Y yo digo, si es verdad, sí, luchan, luchan, siempre luchando, no paran de luchar. Pero yo nunca he visto una inversión yo nunca he visto la inversión nunca he visto que de verdad hago bien en los estudiantes que de verdad la mujer supere su el machismo que de verdad los locos vengan a los psiquiatras, no hay inversión hay una lucha que no va a cambiar el mundo dice gente como Negri las multitudes un concepto que viene en lugar de proletariado ¿no? esto viene del neumasismo, las multitudes yo solo veo multitudes en las playas y en los supermercados y en los campos de fútbol y esas multitudes que son las que yo veo no tienen el aspecto de cambiar nada hay quien dice, los indígenas sublevados, después del caso de Chiapas mira cómo luchan, hasta que han llegado aquí ellos, de poco tuve que no he ido Granada y te hablan y dicen está muy bien, nos gusta mucho que que gustemos dice, es muy bonito que nos que guste nuestra forma de localizarnos comunera, nuestra democracia indígena dicen, pero nosotros no somos un universal nosotros no somos la esperanza de nadie pero así, si esto vale muy bien, pero nosotros no queremos cambiar el planeta Queremos que nos dejéis en paz. <risa> Queremos que nos dejéis en paz y nos dejéis conservar esta forma de organización que es local, territorial, local, propia de nuestro territorio. El resto del mundo, me importa un poquito. Y tú, no te das mucha miedo. Tampoco los indígenas nos van a salvar. Decimos, bueno, ya tiene sujeto, vamos a construirlo. Y llegan los constructores del sujeto. Los constructores del sujeto colectivo. La gente que va a los barrios a las a los talleres, a forjar el sujeto. Esta casta superpedagógica de demi-hurgos que tienen la razón y van a forjar, gracias a su saber y a su asamblea, un sujeto para la transformación. Los sociofímicos, todos los afectados por el síndrome de Viviana, que he relatado antes, los una plaga del occidente. No hay... me he sujeto hay un discurso sin sujeto a mí no me gusta nada que digan que soy unilista que dirían, tú eres unilista lo que te gusta es provocar a mí no me gusta nada provocar, no tengo nada en provocar nada ¿no? y yo creo que decir que no hay sujeto que es vil intentar forjarlo de forma despótico-ilustrada no decir que la lucha no existe no tiene futuro, queda un campo y este campo está marcado justamente por actores como los anarquistas de la primera hora como los químicos antiguos como Nietzsche es el campo de la autoconstrucción, autoconstrucción ética del sujeto. Y luego entonces al punto de partida de esta charla, que es coherente. Para ser mía es coherente, sí. Si todos somos un sistema, la, hay una prioridad ontológica en la autoconstrucción, es decir, en una descodificación Se trata de devolver la vista a nosotros mismos y empezar a arrancarnos las contradicciones como garrapatas. Y empezar a arrancarnos los puntos de complicidad con el sistema como garrapatas. Se trata de rehacernos como sujetos a nivel individual o a nivel colectivo porque todo tipo de lucha gregaria colectiva con el sujeto real asistente está condenada a fracaso algo tan hermoso como una asamblea fracasa si el sujeto es un sujeto occidental todos sabemos que las asambleas se preparan, se manipulan que es uno de los costos de poderes que hay el dominio que es lo más bonito que tenemos y es una mierda por culpa de como somos nosotros nuestro liderazgo nuestras prepotencias nuestro afán de dominio sobre los demás entonces la, hay una alteración una prioridad antológica en la autoconstrucción del sujeto para la lucha y hay experiencias y grupos que están avanzando en esa senda yo siempre tengo que esta autoconstrucción tiene dos vertientes una, luchar, sí seguir luchando, sí, de forma creativa yo digo que una manifestación con globos y con tambores y con muchas risas en contra de una guerra solo sirve para amenizar la mañana de los sábados simplemente que esa forma de lucha al no ser creativa, está perfectamente integrada. Hay que luchar, por supuesto, de forma colectiva, por supuesto, de forma organizada, por supuesto, pero hay que ser un luchador artista. Hay que crear nuevas formas de lucha, que salgan de un movimiento, no se pueden denunciar desde fuera. Pero o inventamos nuevas metodología y pasamos de las clásicas, la huelga, las manifestaciones, sindicatos, todas nuestras luchas son, son conflictos conservadores, reproductivos del orden. En segundo lugar, hay que forjar la propia vida como si fuera una obra, que es lo que no hacemos. Dice Jasper, la vida es la ocasión para un experimento, esto es muy bonito, la vida es la ocasión para un experimento, pero el hombre moderno está obsesionado con liberarse de la libertad, te dan la vida y te ponen al lado un libro que son las instrucciones de uso de la vida, y empiezas a leerlo con los padres y en la escuela. A ver, ya estoy vivo, qué bien, me gusta vivir. A ver, el manual. Modo de empleo de tus días, muchachos. A ver, a leer el libro que me dice. Tienes que estudiar mucho. Si es muy aburrido, estudia. Tienes que querer mucho a tu padre. Si es un cabrón, pero es tu padre. Ahora tienes que ser como tu padre y tener hijos. porque si me casan los niños? el hijo Ahora tienes que buscar un trabajo. No, me gusta jugar. Tienes que trabajar. Ahora quisiera Ahora tienes que tener una casa. porque qué? Me gusta entender una casa. Ahora tienes que intentar pensar en la jubilación. porque Si eres muy viejo, piensa en la jubilación. Para, para recoger hay que sembrar, piensa la jubilación ahora está, está pagada la muerte, no pagate la muerte, ya la muere, oh. instrucciones de uso de la vida pero existe la posibilidad de enfrentarse a la vida de perspectiva creativa como decía Armand, Emilia Armand la anarquista es un escultor de su propia vida un escultor de su propia vida se enfrenta al, al futuro como el escultor de la roca se puede componer el futuro como un escritor compone un libro no estamos obligados a seguir las instrucciones de uso de la vida, pero el occidental no hace eso. El occidental sigue las instrucciones de uso de la vida, por eso somos dóciles y por eso creo que hay una alteración de la descodificación y de la autoconstrucción. Ver la vida como obra, forjar tu vida como una obra creativa y al mismo tiempo luchar también de forma artística. Donde se juntan estas dos cosas, creo que hay autoconstrucción ética y estética del sujeto y hay un mínimo, no de esperanza, pero un mínimo de subsistencia de una lucha no integrada. Eh, hay gente que piensa que el capitalismo se mantiene mediante la obediencia y no es cierto o sea, un sistema como el nuestro no se mantiene con la gente obedeciendo para el capitalismo es muy importante que no paremos de luchar el capitalismo hace una gestión política de la desobediencia decía Foucault, requiere que estemos siempre luchando todos los días en las calles, es posible pero esta desobediencia se gestiona, es una conflictividad conservadora, un ilegalismo útil una forma de desobediencia la ley que hace ley Tú te quemas, te gastas, te pudre en esos conflictos que están diseñados desde el poder. donde veo yo, por ejemplo, ya para terminar, eh, casos de autoconstrucción ética de sujetos donde no los veo? Y esto ya es algo subjetivo, cada uno tiene su, su lista, ¿no? Yo no veo no veo sujetos de la lucha en los sindicatos, no lo veo en los partidos políticos, no lo veo en ejemplos como el de Chávez o Evo Morales, no lo veo en ningún gobierno. No lo veo en la guerrilla clásica, no lo veo en Cuba, no lo veo en el EZLM, no lo veo en el en absoluto en el 15M, no lo veo en la marea, no lo veo en la escuela libre no lo veo, ahí no veo la autoconstitucción de un sujeto para la lucha. ¿Dónde sí lo veo? Y pongo nada más que ejemplo. Pues lo veo, como dije antes, por ejemplo, en las ratas urbanas. En aquellas personas que intentan vivir después del sistema. Y tienen el lema, no producir, no consumir, no obedecer, no trabajar. Ahí hay un peligro virtual. Lo veo en el caso de toda esta gente que se ha ido al campo. Que se ha ido al campo. soy al campo no para montar negocios, porque dios, ya está bien. No para llenar el campo de ópticas urbanas, de rentabilidad y mercantiles con nuevos cultivos ecológicos, bio, artesanales, o un mercado de élites, no. Sino para aspirar a la autosuficiencia, a la soberanía alimentaria. Esa gente que dice, no está claro el porvenir. Pero yo, por lo menos, huyo de un puesto de reproducción del sistema. Huyo de un puesto de complicidad con un sistema fascista, opresivo y genocida. Huyo, me voy, ni con mi ejemplo lo no cambio el mundo, pero me queda la dignidad de reproducir menos este mundo. Experiencias de autosuficiencia plural. Se puede luchar en la ciudad, se puede luchar en el campo lo veo en el caso del de viviendismo radical sobre todo en América Latina esta gente que ocupa un vertedero, un espacio marginal y construye un poblado en 24 horas y topan el agua, toman la luz y dice, eh, queremos ser legalizados llega gobierno y dice, vale, vale, y dice, pero queremos ser legalizados como entidades autónomas no queremos la casa para una persona no queremos crear un barrio como los normales con propietarios queremos intentar una experiencia de, de soberanía local queremos tener una asamblea queremos dos gobernando queremos que sean viviendas comunitarias este viviendismo radical, el ejemplo de autoconstrucción ética porque no existe la propiedad privada cuando otra gente dice, queremos techo, queremos vivienda no está pensando en esto, está pensando en la propiedad privada de una celda, la propiedad privada de una casa este viviendismo dice, no, queremos una experiencia de autogestión en la que tendremos techo y tendremos comunidad, y en la que no habrá tanto Estado, ahí veo un sujeto para la lucha, en el indigenismo antiliberal, ese que dice no quiero propiedad privada, no quiero salario no quiero escuelas, no quiero hospitales no quiero hombre blanco ha ido también un sujeto conservador en este caso pero para la lucha contra la cultura occidental que era la salladora lo veo, por ejemplo, en aquellos proyectos educativos antiescolares que los hay también en España gente que ha tenido el valor de sacar sus hijos de la escuela que se pone a sanciones administrativas que educan, dicen que en casa de otra manera pero como el caso de Castigliano vea en otros sitios eh, tampoco se reduce solo a que hace la mamá, el papá y el niño juntan a los niños Se juntan los niños en un espacio a eje rural, en el monte, siempre hay con ellos algún adulto, algún padre o varios padres e intentan que ese espacio sea formativo. En máxima accesibilidad, no hay horario, no hay ni un solo profesor, es decir, un experto, un técnico distinto de los niños que vayan para que un saber, no hay ningún adulto que no sea del de entorno familiar y se produce ahí una educación de los niños en un ámbito muy relajado, sin disciplina, sin contrato de asistencia, con máxima accesibilidad con el ambiente. Dentro de, de lo educativo, eso es lo más saludable. Eso no es una escuela libre. Eso no es escuela. Es un espacio educativo antiescolar. Y hay ejemplos también en España. Ahí veo un intento de construir una lucha educativa diferente a la tradicional. Por esto de soberanía popular, como el caso de Oaxaca en el 2006, con la APO, que toman el poder de verdad, no toman las razas. Toman el poder de televisión, de educamiento. Y son desperdigados a sangre y fuego, con muertos. Pero aquella experiencia, durar lo que durara, es un ejemplo de un intento frutal, salvaje de la autoconstrucción ética de un sujeto para la lucha, que tuvo que ser vencido por la arma. En todos los individuos que ven su vida como obra, y serán considerados por los demás como ovejas negras, fracasados, eh, etcétera frustrados, en todos esos individuos que son capaces de disentir, de vivir su vida realmente como, como obra. ...no lo veo mucho más... ...mucho más, ¿no? Yo creo que ya casi lo voy a dejar aquí... ...más o menos, no es el tema del libro... ...esto ya sé que son conteres, son muchas conteres muy diversas... ...muchas de ellas merecen un capítulo entero o un ensayo entero... ...por ejemplo, si abro el 15 así tan rápido... ...es porque estamos una charla completa... ...pero hay varios artículos sobre el QCM, por ejemplo, ¿no? ...por temas de la escuela libre... ...me ha costado el libro entero... también hay dos capítulos de este libro... ...aquí he generalizado sin más remedio... ...pero que ahora, si hay un debate vayamos punto por punto y él me ha dejado muchas cosas pero estaba viendo que os cansaba ya he, he, he digo corta a ¿no? ¿qué queda? lo más importante de este libro es lo que en él no está escrito decía Wittgenstein a su amigo Fitcher mi libro tiene dos partes la primera parte es lo que te he presentado la obra escrita la segunda parte es lo que no he escrito esta segunda parte es lo más importante trata de la ética el tema secreto de esta obra que no está anunciado así es esta apuesta una autoconstrucción ética y estética del sujeto, desde una perspectiva, si queréis, desesperanzada. Bien, Dios Y ahora espero que sí el debate, ¿eh? <risa> empleado en su, en su justa medida ¿no? que puede ser muy efectivo en determinados, en determinados aspectos, ¿no? en determinados círculos ¿no? y que con un poco de imaginación un sabotaje bien a gran escala y bien montado puede resultar efectivo ¿no? Sí, me parece bien no tengo nada que decir ¿no? en general todas estas formas de, de lucha que son las penalizadas por los sindicatos lo que decían que eran como los ludistas por ejemplo me, me parece muy bien ¿Qué se gana diciendo a los trabajadores? No rompan máquinas, no saboteen los procesos no productivos, porque esto no lleva a ninguna parte. Afíliate a este sindicato, léete estos libros, vota por nosotros, que alguna vez hemos acabado en un reformismo vulgar y en una integración de los trabajadores. ¿no? Eh, todo lo que apuntaba esta línea de diseñada de sabotaje, que tiene que ver con lo lúdico, con lo lúdico, con la fiesta, con la, con lo irracional, también con el deseo, con el salvajismo, ha sido penalizado por esta mezcla de pensamientos de izquierdas, nazistas, y los sindicatos, y se ha perdido una, una posibilidad, por lo menos, de, de autodefensa, sin perspectiva quizás de transformar el mundo, pero de autodefensa legítima, sigue sí, el sabotaje. Yo cuando era profesor practicaba y era lo más divertido que hacía. Eso de llegar al aula. Yo llego al aula y veo a los alumnos y digo, muchachos, vuestra cabeza me importa un pito. No tengo nada que hacer con ella, ni por ella, ni por vosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a ayudaros, a salvaros, si yo estoy bien perdido? Por fortuna sé que me no estoy por encima de vosotros. Vuestra cabeza me importa un poquito, pero puedo sabotear muchas cosas. Me voy a dedicar a, a obstruir esta máquina y ahí entra sabotaje. Cuando, en vez intentar explicarle a, a mi alumno lo que decía Blukowski, procuraba no hablar, cogía al maletín de un compañero y le tiraba por la ventana. O me ponía de acuerdo con algún alumno y poníamos bombas. Había por teléfono con amenaza de bomba se paraba la institución, Eran desalojados y todos muertos de risa. O embozábamos los baseos. O le poníamos rata a los profesores en, en, lo, en sus mesas. Todo tipo que fuera una obstrucción, un sabotaje. lo animaba siempre a que rayaran los coches de los profesores. Sobre todo aquellos que se los merecían. El jefe de estudio y el director. Me está diciendo que la jefa de estudio se ha pasado contigo. Me está diciendo que está ha faltado respeto. Me está diciendo que te ha insultado. Me dice que te ha sorprendido justamente. ¡Tío, coge de allí el coche! Picha de las ruedas, eso es un sabotaje no más sencillo del mundo. ¡Que se acuerde de ti! No querían. No querían. Es atreventadora la velocidad, incluso los mismos estudiantes. No, no querían rodear el coche. Tío, pero, pero ¿por qué no rodea el muchacho? O lo hacía yo no lo hacía nadie. <risa> siempre siempre se me hace, ¿no? Es decir, qué opción, es como si me preguntara qué hacer, ¿no? De alguna forma. Y siempre digo esto, ¿qué, qué hacer? ¿Qué hacer es la pregunta del existo. Y es la pregunta que no se puede hacer nunca a otra persona, porque si te respondo, caigo en una trampa. Ya no, es terminanza de mira. Caigo. Sí, sí, sí. Eso. Así que yo no te voy a decir lo que hay que hacer, pero sí una cosa muy muy concreta, ¿no? Donde yo voy yo. No se trata de huir en el sentido de me voy al campo, sino de evitar los lugares objetivo de complicidad con el sistema porque estamos instalados en ello por ejemplo la utopía occidental yo la defino así la utopía se me perdonará mi oficio mercenario y mi estilo burgués de vida porque proclamo creer en la utopía entonces no se trata de huir sino de decir eh, en lugar de ese cinismo intenta Evitar estos lugares como consumidor, como empleado público, como trabajador que odian a trabajadores, huir de esos lugares, que es lo que no estamos haciendo. A veces damos esta charla y todo el mundo sigue, vamos a evitar lugares de, de complicidad, vamos a seguir hablando en el bar. Vamos a seguir tomando una cerveza, reproduciendo el mercado, el consumo, caer en la trampa del bar que está diciendo, mira, ya vienen, ya vienen, estos que van a cambiar el sistema a tomar una cerveza. Y eso es posible, evitar lugares de complicidad. Es una táctica, si quieres, de la fuga, pero no consiste en fuga física desde el campo, sino de, de si tú sabes exactamente lo que está haciendo, no siga adelante. Esa es un poco la apuesta. En la tragedia occidental es esta. Somos capaces de pensar la vida, pero ya no vivimos el pensamiento. Hay mucha gente que hablaba conmigo y decía, mira Pedro, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, soy anarquista. Me acuerdo de los compañeros de, de Astell, de Zapateneo, profesor. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, yo soy anarquista y yo soy profesor yo en mi clase intento ser anti y te confieso Pedro que voy a seguir dando clase o sea, siendo capaz de pensar la vida saliéndolo todo sobre la escuela de Estado va a seguir ahí Dice, ¿tú qué opinas? digo, yo opino que no te comprendo que no puedo ponerme en tu piel que me parece que no existe me parece una pesadilla, algo irreal no comprendo cómo me estás diciendo que estás de acuerdo con todo lo que he dicho y mañana y pasaba a seguir dando clases, por lo menos está en desacuerdo, tío, más sano, está en desacuerdo. Y esto, esto es esto la fuga, evitar... Y es lo que no ocurre, que la gente está instalada en posiciones que saben objetivamente que son de reproducción de sistemas, hablan contra el sistema, y todos los días van a reducir un el puesto de trabajo, en el desempeño, en el consumo, a eso me refiero, o contraposición, la gente que se va al campo tiene un recuerdo ahí de dignidad, por lo menos es, es un punto negro para máquina productiva consumista, están viviendo de un huerto, básicamente, no compran todos los días, no van a comer a restaurantes, aspiran a esa soberanía alimentaria, es un poco mi caso particular personal ahora, ¿no? Y ahí veo una dignidad. En cuanto así, ¿a qué hacer? No, no tengo ninguna respuesta porque es una cuestión individual o grupal de cada, de cada uno. O sea, yo detesto a aquellas personas que quieren trazar el camino para los demás y que vienen a repartir claridades, apaga ya esas claridades. estoy de acuerdo con muchas cosas, pero sobre todo estoy de acuerdo con el principio, porque eh, creo que es una visión un poco elitista de, de la política, ¿no? Y que lleva ineludiblemente a una marginalidad de autosistema. Y yo no creo que tengamos que automarginarnos. Yo creo que eso es un, una forma, incluso te diría, católica de la visión eh, emancipadora. Yo creo tu visión del sufrimiento de la autosistema para mí es una visión católica. Eh... Luego, tú has dicho que el arte ha muerto, el ha, ha muerto, y yo creo que, la ética también, pero yo creo que lo que me demuestras tú es que el intelectual ha muerto. Yo creo que lo que ha muerto es el intelectual que sabe decir y analizar la, las cosas, y eso yo creo que no ha puesto lo suficiente énfasis, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego, has explicado un poco el cienismo bueno, de... de arquistas funcionales, ¿no? El feminismo residente, que explica un poco la crisis civilizatoria la que vivimos, en parte estoy de acuerdo, pero vuelvo pues, repetir, para mí eso es tener una visión eh, elitista, es decir, tú te permitir decir esto porque posiblemente te puede permitir eh, tener otra forma de vida, pero dísele a tu mamá de, eh, que las tanzas van a echar de su casa o que tiene un trabajo precario, dile tú no me caes al campo, eh, eh, mira, pues claro, si no eres un antifistema o, o tal, ¿no? Para mí que... que no sé, que sí que somos cínicos, pero bueno, que, que, como dice un amigo mío, si te menos de cinco tradiciones eres un dogmático. Yo creo que ahí te la devuelvo a ti, ¿no? Més de cinco contradicciones, para pa mí es un dogmático. No sé si tú si te crees un o no. Eh, luego, sobre el nazismo y... con esa asaña, esa... Ah, poniéndolo, y no sabes de su libro. ¿Eh? Sobre... Yo no lo vendo, no lo vendo, lo vendo la... en la editorial, pero no sé si sabe que yo estoy viendo tan liberado y que está que se, que está que se le cuide y lo voy a liberar. Y también esto, esto ya que no esto sé. lo borráis aquí, esto lo borráis de aquí, esto lo... Esto lo... Esto lo borráis, aquí, eh? lo borráis aquí, lo borráis, porque si no me va la editorial. Cualquiera que quiera el libro, como yo soy un pirata de mi propia obra, me lo dice, pues por otro lado, se si paso el PDF. Por supuesto, ¿no? Bueno, me gustó mucho tu vestido y tengo que que yo sí que estoy de acuerdo contigo. O sea, no estás de acuerdo contigo, pero yo sí estoy bastante de acuerdo contigo no en las cosas que has dicho. Eh, por ejemplo, ¿católicos? ¡Claro que sí! Claro que soy católico. Volveros cristianos. Yo creo que el luchador, sobre todo el artista es un cristiano de segunda generación. Si lo, pi si lo piensas bien, combatimos este mundo porque pensamos que otro mejor es posible decimos que este es malo porque pensamos que moralmente hay otro estamos manejando los esquemas de bien y del mal es decir, en el fondo detrás de cada luchador hay un cristiano aunque no le guste reconocerlo, es así y el anarquismo está lleno de cristianismo sin Dios de cristianismo de segunda generación claro que el cristianismo, yo soy un cristiano de segunda generación si no me daría me un poquito el mundo y no lucharía eh, el intelectual, pues sí, el intelectual no, no merece ningún respeto yo siempre he dicho que yo como intelectual soy un sujeto destruido yo soy un saco de palabras a mí me ha hecho mucho daño en la universidad ¿no? y ahora pongo, y un ejemplo de hasta dónde he llegado son estas charlas ¿no? que justamente que he hecho con tono mi producción como era profesor criticar la pedagogía criticar a los profesores como era escritor criticar en desesperar de la escritura como era como ahora estoy en este sistema y soy me reconozco occidental desde que fui a ver a otras culturas me he reconocido occidental criticar a occidente yo hablo contra contra mí mismo y tengo un concepto negativo de los, de los supuestos intelectuales hubo en Granada un congreso mundial de intelectuales y sale un inglés diciendo somos todos unos impactores los intelectuales hay que buscarlos en, en los manicomios en las cárceles, en las barriadas en los campos, entre los pastores pero aquí somos todos unos impactores y es verdad el, el pensar que era el atributo del intelectual no se da en las facultades no se da en las universidades, se da fuera de ese turno Eh, dice que mi visión es elitista pues quizás sí, el o privilegiado pero es que no es un ejemplo para nadie, es una opción individual yo no le no recomiendo a nadie que pierda 15 kilos como he perdido yo este año porque el vuelto iba mal, ¿cómo voy a recomendarle eso a alguien? no, no le recuerdo a nadie que lo pase tan más como lo paso yo cuando podía tener una nómina de 1800 o 2200 euros no se recomienda a nadie pero si tiene algo de élite en mi caso puede pude dejarlo, pude buscarme un hueco en el mundo si lo buscas de forma coherente, que lo encuentre si decimos a un niño, mira, niño, tienes siete años, a partir de ahora, todos los días de tu vida, esfuérzate al máximo, con tu imaginación, con tu pensamiento, con tu investigación, por escapar del trabajo. yo creo que al final lo consigue. Pero decimos, no, prepárate para trabajar, si sí, hay algo de directivo postura, lo admito. No creo que sea un dogmático, tío. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Una discrepancia. Yo no creo que sea un dogmático. Tú crees que sí, pero yo no me veo como un dogmático. Yo no, porque en el fondo, si te digo la verdad, no, no me tengo muy en serio a mí mismo, ¿sabes? <risa> por eso no voy a ser un dogmático eh, el promodenismo es resistencia el dice que es aspectoso ahí te digo a ti, ten cuidado ten cuidado, porque decir que el promodenismo es aspectoso decir que el promodenismo de resistencia Foucault, Deleuze, es aspectoso eh, suena un poco también a un fascismo descalificador tengo aquí una crítica de Queensland que habla de los promodernos mira mira qué estilo, no es tuyo, pero se acerca un poco Quedan los postmodernos, ese multicolor tropel de superficiales filosóficos, acróbatas lingüísticos de cuchicheo, vaporizadores de sentido, que brillan por su incomprensibilidad, ni hechómanos, freudistas y geniegueristas, este quijotismo filosófico y recreativo que ha erigido la Ilustración y la Razón en su particular El Coino de Viento. ¡Uf! Esta hazaña tan grande hacia un postmodernismo de resistencia, que yo creo que está culturalmente empalentado con el pensamiento libertario yo veo unas afinidades muy grandes entre Deleuze, Foucault y Bakunin o Kroposkin y tengo texto sobre eso, lo veo muy claro entre la crítica de la biopolítica y la postura de Bakunin y Kroposkin veo unas, unas conexiones muy grandes esta forma de desequitar a esta gente también me parece a mí peligrosa y no me gusta cuando cogí un libro de un hombre que se llama Feri Rodrigo Mora y vi que ponía, ponía ahí que Nietzsche era un alentador del fascismo, que Foucault y el otro era unos postmodernos, así, apestosos dije, ya sé a quién no tengo que querer en la vida, y cerré el libro ¿no? porque esa forma de descalificación intelectual podemos decir, vamos a deconstruir la forma de la existencia, vamos a revisarlo habrá cosas que no lo no sirvan pero no deja de ser a caja de herramientas hay cosas que sí nos sirven hay cosas ese la que son salvables y, y que entroncan con la tradición libertaria precisamente has dicho tantas cosas yo el fascismo, yo pienso que el fascismo es donde estamos no le tengo miedo al otro fascismo porque estamos ya en el peor del fascismo, que es este fascismo democrático así que no le tengo miedo al lobo porque estamos ya entre los dientes del lobo es lo que yo pienso, estamos ya entre los dientes del lobo pero no lo damos cuenta no lo queremos dar cuenta, no lo queremos asumir bueno, nada deciste que estoy muy contento de, de no haber respondido a tus preguntas, porque era muy comprometedoras